Vecinos la posta, ¿cuántas veces en tus reuniones con amigos escuchaste este comentario? Eh, no, pará viejo, no, pará, no, es impresionante. No, el análisis, la profundidad que estamos teniendo en esta conversación es impresionante, viejo, no. Si yo lo vengo pensando hace rato, eh, acá metemos un micrófono y tenemos un programa de radio, viejo. Igualito al de, al de Magdalena, que la escucho todos los días, aparte. No, está la estamos viendo pasar, eh, la estamos viendo pasar, es un golazo. No, si lo hacemos es un golazo. Lamentamos decirte que te robamos la idea.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 felices A mí me gusta verte así como el fin de este viaje Vamos a dos temitas eh, y seguimos con este hermoso programa. Dale Luigi, vamos a dos temitas. Vamos al bloque. ¿no, Buenas noches, gente, ¿cómo andan? Buenas noches, anda gente? El programa de lunes feriado es el tiro en las bolas más grande de la historia. Ya Buenas se les estoy patas, diciendo. Sí. Tiro es en verdad. las bolas más grande de la historia. Ya si el fitness semana se nos hace largo. Ay, Dios mío. No, este, basta. chicle. Basta, basta. No, Pero el no, mío no. es por una cuestión laboral, no sé el de ustedes. El yo el vengo mundial. de laburo. Bien, yo, yo vengo de laburo, yo no, mi, yo no tuve feriado. Yo la hoy? Sí, claro. ¿Venís? Recién Laburá. salgo de laburo. Son dos personajes de dos. Che, un yo a la solidaridad. Si alguien ve a un muchachito así de ojitos claros, medio peladito, sí, responde, tal al nombre, responde al nombre de Rodrigo Isausti, <risa> lo pueden acercar hasta las 148 y 10 porque lo estamos esperando <risa> y no sabemos dónde está. Llamó, está está re escabio después del festejo del. Me movimiento. parece que está en el obelisco. Sí, sí, Hay que ir a buscarlo al obelisco. Está fumando ¿verdad? el obelisco. Sí. <risa> dicen, dicen que se quedan. Que van a desalir a Fluvia. Festejando el triunfo del Racing. Muchachos, ¿cómo andan, muchachos? ¿Cómo andan, Luigi? ¿Cómo andamos? ¿todo andamos? ¿Cómo andamos? Un peleado lunes. ¿Querés con se vuelva, Luigi? ¿Oí? Sí, dale. Ah, sí, dale. No, vení, la mierda, ¿no? Bueno, poné música, Luigi. Sí, vámonos, no, por favor. Nosotros no, no. tomamos no. Arbolito. Arbolito, Arbolito. Te aquí, te aquí. Eh, to, to, toda la, la discografía de Arbolito. Toda la discografía de Arbolito. El último está muy bueno. Ahí, no? ¿No? ¿Sí? ¿Lo escuchaste, sí, lo escuchaste ahí? al final? Sí. ¿Lo, ¿Lo compraste o lo bajaste? No, no, no. ¿Lo No, no, no. No, los pirata no. Sí, no. No, no, no. No, querido. No lo compré, no lo compré. Escuché algunas cosas nomás. Bueno, Luito, ¿cómo andar? Bien, me bien. ¿No te Cansado. gusta el bonito no. no te Cansado. gusta. ¿Cómo no te gusta? No, no Me no, no, no, no. Es una masa, bro. No. Sí, está lindo, está lindo. Está ah, bien, a mí me gusta. Esa fusión No, eh. eh. eh. no, nah, nah, sí, está bueno, está bueno. ¿Vos Luchito, cómo estamos? Bien, ponele que bien. Cansado, cansado, ponele Sí, muy cansado Lo que pasa es que vos tenés un trabajo que los fines de semana te demanda mucho Sí, la verdad ese, que Ese sí. es tu problema La verdad termino consumido sí, yo, no, los, yo, los te fines strike. yo me canso mucho en la semana y el fin de semana es cuando más aflojo en lo laboral No, en serio, aflojo mucho claro. en lo laboral pero... No, yo la verdad <risa> Yo dije ¿Tú eso <risa> no. Ah, no, no, estuve pero... escuchando porque ayer a la noche, para los que no saben, yo trabajo en una farmacia que es farmacia a pasitos y, de Livensa Apacitos de Livenza. Y bueno, llamé a Livenza y ahora vamos a hablar de las empanadas esas de Livenza. Sí. Ahora, dame un ratito. ¿Qué pidieron yo, yo pedí Él, empanadas. yo pedí tío. empanadas. Ah, porque estuviste de turno. Primero tío. que voy a decir y después, después ahondo un poquito más. No me las querían traer. Ya está, ya después <risa> no, de eso No, mentira, ¿cuándo te dijeron que no? no me las quería te Hubo te que, que hacer una deliberación y llamar a Kelly nah, y picate nah, y nah, pim, pum Porque una estaba historia. muy lejos Sí, 30 cuadras ¿30 cuadras? no. ¿Y no ¿Acá qué? de parte a gamba el pibe? No, no, no, ayer igual salió con la cangú Sí, lo vi, lo vi que Era apareció mi Queríamos pasar la caja por la ventanita del turno Y no entraba <risa> <risa> Se qué recontra complicada, tuve que ir a levantar la persiana Una historia Y bueno, y las empanadas Ahora vamos a hablar, ¿pero no? Me caes bien igual. ¿No? ¿eh? Ahora vamos a hablar. Ahora vamos a hablar dos segundos. ¿Y ¿Quién las preparó? ¿Vos estabas laburando? No, no las chicas, las chicas. Yo estaba en la pizzería. Ah, las empanadas preparan las chicas. No, ahora vamos a hablar de las empanadas. No, eh, tuve en un momento. ¿Cuál como... me lo dice con esa carita diciendo? Me la guita. Claro, más o menos. No sé si el, el 100% de la plata, pero un reintegro me tenía que hacer. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ahora vamos a hablar de las empanadas de Pará, claro. ya Vamos a hablar tranquilo. No, tuve la oportunidad de escuchar eh, dos programas. de los que cuando me senté a comer dos programas el quinto y el séptimo que están subidos en el blog. Te clavaste dos programas nosotros seguidos. No, no, no imposible. Ah, ya me sí, di cuenta el, el dolor de no, no, di cuenta el dolor de bola que somos. <risa> sí, sí, no, no, dos programas nuestros seguidos es No, olvidate. Uno ya. Sí. Sigue de un ya no está. un bloque. Un bloque, ya. un bloque ya es de suicidio. Sí, Yo tenía una gana basta, de atorarme mí. con una empanada de atún de esa que me lleven al churruca, algo nada, pero saquen este programa. No, terrible. No, y me di cuenta muchas cosas. ¿Pero ¿Y por qué el quinto y el séptimo? ¿Y el Porque el sexto, sexto no, no sé, está? Luigi. Se lo ¿Y el octavo acá. y el noveno? No, no sé, Luigi. No. Luis... Está el día con los programas en la red, ¿eh? ¿Qué pasa, muchachos? Sí, Bici, estamos en el, de... el octavo o noveno programa. Este por tu culpa. No, no, estamos, estamos en el décimo programa. Este no, es décimo no programa. Este, este es el noveno. Este es el noveno es programa. Dejá de no. flasher, Negro, con el décimo. Pero los tengo todos anotados. Pero hubo uno que Papá. no salió, Papá. Negrito. No hay Pero hay uno que tenía que poner cancelado. Sin contar no salió. Este es el noveno, muchachos. ¿Podés el micrófono al Negro, por favor, Luigi? Apagále un poquito acá al Negrito. Está, Negro. Desajustar la lamparita. Andá a buscar a Rodrigo, Negro. Al dice? final hagan un programa con buena onda Pum para arriba, empiezan y ya se quejan Que están cansados ¿sí? Eliminalo del Facebook que, <risa> que tenga un programa en los lunes, el el ¿No? Sí, el poquito a Víctor no, y Me di cuenta bueno, de muchas sí. críticas De que me venían diciendo que yo no les daba bola sí. Y dije, este no te no, no sabe nada, no sabe nada sí, sí. Por ejemplo, Nicolás da Silva, dejá de decir la palabra boludo sí. Va, dos palabras boludo Tres palabras boludo, una palabra boludo Digo muchas veces la palabra boludo. Yo no me pero ludo, demasiadas, demasiadas, ya es un asco. Y me di cuenta que no la tengo que decir más, la tengo que eliminar de mi cráneo, la palabra esa y no es que nada sos más? boludo. No, no, pero es un asco, vos los escuchaste los programas, capaz no te das cuenta no, porque no, me La conoces. verdad, los últimos no. Pero me puse a escuchar y dije, no, es increíble la, la cantidad de veces que digo esa palabra. No, después otra cosa, por ejemplo, de que están buenos los programas. Lucho, que Lucho no venga más, dice. <risa> sí, no, no, no, no. Me cagué de risa. La verdad que estuve escuchando algunos comentarios que ya se me habían olvidado que habíamos dicho. Sí. Y me cagué mucho de la risa. Me cagué de risa con el otro día en el, no sé sí, en qué programa, el séptimo, creo. Que dijimos que había hecho un gol Gioda. Sí. El, ah, una, el, maestro el, el maestro Gioda Le mandó este sí, bueno, Media hora sí, sí, sí. riéndome con el maestro Gioda Y dije, nah, es muy <risa> bueno Te imaginás, el maestro nah, Gioda, me imaginás me el al maestro fútbol, Saltando ¿no? a cabecear Así al maestro Gioda saltando a cabecear sí, no, Nah, que... muy bueno, cómo me reí claro, Che, le mandamos ¿no? un mensajito a Rodrigo porque Ya ese... le mandé, yo ah, no, me contestó, contestó, ¿eh? no me contestó No me contestó Se está haciendo el gil Se está haciendo el gil, me parece Bueno, después, otra cosa que estuve diciendo ¿Cómo se venden Eh, Viagras en el Pern. Ah, en el... no, sí, la noche, noche el... nadie la pone si no se toma eso. Igual a declarar a los, no, los que no te conocen que trabajás en sí. una farmacia Farmacia bien. Ah, Calle de... 39 número 5406. ¿Qué? 4258 eh, eh me olvidé el teléfono, 27 no. 4258 2187. 21 Maxi me llama al Lo viste, pero a primera se empana. Después me dice, "Che, pasame el número allá que te llamo allá." Me dice, "Te llamo al negocio." Ah, bueno, "Che, ¿cómo era el número?" Le tiro las pies, no me acordaba el número. No se acordaba el número del del trabajo de él. El laburo. O sea. Muy es más, hoy va a traer un par, de, un par de imancitos y... Y volantes. No, también el, vol el volante. Que... Pero llegan hasta no, acá, acá. No, hasta acá no llega, que salvo que sea un super pedido. Oh, bueno. Ahí llegó. Cagamos. llegó. cagamos. Llegó el que tenía que llegar. A ver si empezamos a venir a horario, papi, ¿eh? Sí, tarde, eh. tarde, tarde, <risa> señor. ¿Qué me Esto es un programa serio, ¿eh? No, está bien, está bien. había no, paro del subte, ¿no? vamos que no? Esto es un programa serio, Rodrigo. No, claro. no se puede llegar tarde. Romero, Romero. No, no, ruso. vino a casa echaste ah, un par de botines que se patina en la cancha. Uh, uh, uh, la empezó a agitar, la empezó a agitar. ¿Podemos? Guardemos, agitar? Guardemos, para, guardemos para el... No me toques, no me toques, no me toques. <risa> Duelo de Racing ah, versus Independiente. La que tenía en ese momento? Yo si te contesto te voy a buscar tu casa y te cago a tiro el rancho. <risa> de una, de una. No, tenía claro, un botín. Pero después, igual, después... El, el domingo, mi domingo, verdaderamente fue muy bueno en un momento. Muy bueno en un momento porque estaba la expectativa del clásico. Sí, del clásico. Fue muy malo. Las dos horas, no, las, la media hora siguiente fue muy mala. Porque aparte es verdad, baile infernal. Nos quedaron un baile, no dimos dos pases seguidos. Fue muy mala. Después de dormir la siesta, me fui a laburar. ¿Estamos en el bloque de deporte? El, no, no, no, pero te explico. No, el hoy, el hoy me demostró... ...la realidad de lo que es Independiente Racing... ...hoy, hoy me di cuenta... ...que después es? en el bloque de deporte... ...no, después en el bloque de deporte lo vamos a... ...en las empanadas en qué bloque entra eh, ...en el quinto... Ah, <risa> bloque? ...vamos, a hacer, quinto, no, vamos a hacer cinco bloques hoy... ...vamos a hacer cinco bloques, muy rebelde. ...bueno, primero y principal... Eh, ...a toda la gente que está escuchando a través de... www.radiocontodo.blogspot.com, ...les queremos agradecer si están conectados ahí... ...hoy es feriado, seguramente están ahí comiendo una picucha algo... ...y haciéndonos el aguante... También pueden llamar al 37502211. Se van a estar comunicando con el señor Luigi. 37502211. Se van a estar comunicando con Luigi y pueden dejar algún mensajito, alguna sugerencia, alguna puteada, lo que quieran. A través del Facebook del programa, que es Cabezas de Radio, entre paréntesis, el programa, van a estar comunicando con comunicándose con Lucio, Con Lucho, locura senense. Ay, soy de la doce. Yo soy de la doce. Vos cagano también, ¿no? Están sí, todos contentos. Menos vos, máximo. Yo estoy contento. Si, sí, me imagino. Si quiere matar, digo nah, no, ¿para que tuve la idea de hacer un programa de radio? Hijo. Con un hincha seguir. de Racing aparte. Claro. Habiendo ah, tantos no no hinchas prendentos. el un Fermento, nah, no, no, no, no, no. Entre Lucho y yo, no. la, entre Lucho y yo y la, la bronca con sí. el Fernando Igual nunca igual la no aceptó, así no, que. No, vamos a hacer los ¿Vamos, vamos a tomar sí, igual. La apostamos, la apostamos, Luchito. No, damos la mano en este momento. Un Fernancito, pero por los dos partidos. Sí, bueno. Por la llave Partido completa, la tarde, no 18, por uno vale, y 180 vale. minutos. Exactamente. Igual el viernes que viene vamos a defender. Che, Machu. No, pará, pará. Machu, mi primito, me está escuchando, boludo. Tiene el futuro, el futuro. seis años. Vamos, ahí. Abrazo grande. Quiere ser como el primo, eh, están los padres, siendo siendo siendo ¿están como yo. Están los padres con el Sí, él? es Víctor. Víctor, Víctor bueno, que uh. lo lleve a dormir. Decide, porque <risa> este programa no es apto para menores no, de sí. 18. Es que, que quiere, ser, quiere ser como yo, viste, como su primo. Ah, no, no llévalo a dormir, entonces, Así Víctor Hugo. llévalo a pide dormir. pide que le mande saludos, te mando un saludo, Machu. ¿Viene Víctor con la cámara o no? ¿Va cuando? Ah, Víctor, ¿cuándo vas a venir con la cámara? Alto chambullero, alto chambullero. Bueno, eh, quiero mandarle un feliz cumpleaños a Carol Cubilla, sí, que no. estuvimos ¿Qué chateando. ¿Qué? Yo estaba en el laburo hoy a las nueve de la mañana y ella estaba conectada. No Ahí sé si porque más es que ¿eh? O porque se había pasado de. No, no joda vale. Claro, feliz cumpleaños, Carol. No sé cuánto cumplía, treinta y dos, treinta y tres, pero saludos, eh, sí, la, me la, me la primito, muy... digo tiene haya años, Me está cagando a pedo, siete años, me dice. Ah, sí, está bien, no, ponete las pilas Te va a cagar atrás. Sí, sí. no eh, bueno, vamos a hablar dos, cortito de las empanadas de Livenza. Sí. muy buena la de caprese porque es la primera vez que compro una empanada de caprese que tiene más tomate que queso y eso me gustó mucho ah, ¿sí? porque las demás pizzerías claro, te ponen claro te ponen mucha mozzarella y como que estás comiendo una empanada de queso ¿no? aparte de, se de... pidió dos de cada variedad viste claro sí, tranquilo, tranquilo igual ¿verdad? quedaron ahí dos de una de atún y una de pollo que ya no daba más de... era para vos solo Sí. mamá pero, pero pedí 10 empanadas para que vengan Si yo te pedí 6, vos me preguntaste ¿Pero cuántas empanadas vas a pedir? No, nah, boludo, dijiste, pero igual iba ¿Pero ahí. No, no. Igual fría a garpan a como loco No, muy rica, muy buena No es como la pizza, la pizza fría para mí Pero la pizza fría se calienta con el té con leche Con el té o con el ah, café sí. con leche Mojándola adentro presión. Igual la pizza 10 empanadas, 40 mangos me cobraron Cuatro sí. 4 pesos, pesos cada una sí. Bien. Está bien, bien, sí, está bien. está bien, Y no son chiquitas. Eh, Para la verdad. cagada que poderosa, son, también. No. <risa> ¿Mini empanada? Poderosa. ¿Y de qué pedí? No, no, no, poderosa. No, pedí, empanada, poderosa. ¿Pedí verdura, no, atún, yo no caprese, caprese carne. carne y pollo. Dos dos, dos, dos, dos. No me animé a más porque dije, no, se está haciendo este barrilete cósmico, un domingo a la noche. Claro. Me voy a traer una de yogurt. Ya me quería ir y llamó Max y digo, la cómica. Nah, ah, no, no, no, empezaste. no, No, pero muy rica, la verdad, aparte no, me gustó el... <risa> El, el tamaño de las empanadas bien, o sea, me gustó la masa, sequita, el relleno se sequito. Muy bueno, la verdad que so muy rica, Vamos, bien, sí. muy rica de la empanada. ¿no? Horno de solada de... ¿no? no, ¿A leña o? No, no, no, no, horno como... sí. <risa> La la hornalla, a microondas. <risa> sí, sí, <risa> medio flaco, medio flaco. No, no, la verdad que muy bien. Y bueno, después bueno, la, la secuencia, la secuencia, la secuencia de Oye, cuando no quisimos a... pasar la caja por el turnero fue terrible. Era o sea, la pantera la recortó, rosa queriendo pasar eh. la escalera por el marco de la puerta, ¿viste? El capítulo es la pantera rosa no, que quiere pasar la. De, no, nada, no dos dos mogólicos queriendo pasar de, una caja de, no que no entraba cosa. de ninguna manera y probándola de todas formas. Así, no, pará, pará, ponela así, ponela así, no, no. Ahí va, ahí, ahí va. Uh, ahí se traba, ahí sí. se traba, no, para, para. Levantá la cortina, neo. Carol puso no. que es una pebeta que cumplió 22 añitos. Sí, Carol, dejá de 22 años. Bueno, es lo que la imagen que ella me devuelve es de una piba de 33 años. Yo no tengo la No, no parece 22 años, sí, está bien. Está bien, ponele. Bueno, gracias por invitar al cumpleaños, Carol. Igual, eh te queremos mucho acá en cabeza de radio. ¿Hicieron el programa el programa o no? ¿Qué van a hacer? Ella no lo hace los lunes a la mañana. no es? ¿Luigi tiene programa lunes a la mañana con Carol? No. Sí, que tenía, te estás haciendo ¿Te el estás gil haciendo? Te estás haciendo el gil y no viniste Es más, Luigi me llamó hace un rato y Che, hay programa hoy, ¿no? Sí, Luigi, es lunes Ah, ah, ah, bueno, listo, listo eh, ah, Ahí voy, eh, trae un micrófono Me hizo traer el micrófono no lo estamos usando Trae un cable, me hizo traer el cable y no lo estamos usando Trae la música, me hizo traer la música y no la estamos no, escuchando nada. no, no. Biggie, sos la sanata más grande de la radio Un asco Bueno Bueno, pero entonces hagamos una cosa El 8 festejamos, hacemos el programa El 8 Festejamos, mirá, mirá, ¿qué tenés ahí? Acá tengo de todo, invitados. todo. todo Porque ese, todo fue, ese fue el, el único comentario que le interesó a todo el mundo. Fue la fiesta ¿Ah, sí? de la fiesta cabezas de, de radio. Sí, sí, sí. No le interesaba ah, la ah, cosa. Bueno. Nosotros no, que, nos matamos hablando hacemos, de, de los bonos. Yo decía, no, sí, de, sí, de, sí, sí. De, no de no todo. Me Dijimos la palabra la fiesta, fiesta: 17 millones de mensajes Vamos ya. Vamos sí, yo todo. quiero pedir perdón por el último bloque. No sé qué me pasó, boludo. Estaba... ¿Cuándo? ¿Tuviste No estaba cayó, boludo. Estaba Estaba raro. Estaba completamente transformado. Igual los ciracitos, eso, buenos compañeros de programa. Muy bueno, un nuevo integrante de programa, Cirá. Walter Cirá. Totalmente Che, sí. ¿y qué más Escuchaste del programa De nosotros? ¿Algo interesante? Eh, no, porque siempre Me quedé en el primer bloque Después en el, en el quinto ah, programa eh, Fui al, al segundo Porque viste que Vos siempre me llamás Y me decís Che, el bloque del negro Es una cagada Vamos a limpiarse No, nah, pero todo, está bueno el, el Yo no pará, pará, pará No, no, no me hagas quedar mal, boludo Yo <risa> lo, digo, me eso, negro, lo digo Eso Claro, me llaman Me mandan mensajitos Che, eso, estuve escuchando Es muy denso el bloque del negro No, mentira al principio Que hable dos minutos Y sacamos vamos a hacer yo te digo no lucho para porque el negro fue el primero que yo le dije vamos a bancarlo está bueno que esto lo otro y vos siempre tirándole palo palo palo Entonces dije, bueno, vamos a escuchar a ver Lucho, capaz que tiene otra está, está acertada la opinión. No, la verdad es que la escuché, negro, y es el único bloque como la gente. Sí, no. De... No, bueno, el tuyo es el único bloque como la gente de todo no, no, el programa. No no es el único comentario hablan. Es el único momento de... Constructivo. No, es el único momento en el que parece un programa de radio. Después lo de mano, <risa> no no sé qué es. Es, que es una reunión de amigos con un micrófono en el no radio. No, no Es la idea. Tenés no la razón, idea. estamos respetando el concepto. No es un programa de entretenimiento, no es un programa tampoco muy informativo sí, y serio. Sí. Es entretenimiento. Principalmente no es. Ponele. El... Sí, <risa> intentamos entonces, entretener. No, yo me entretengo bárbaro, ah, yo bárbaro. Yo también. <risa> a ver, preguntar, la... ¿está bueno el programa de radio? Eh, no sé, no yo me sé cago de risa. No sí, sé, de debe ser cómo debe ser. ¿De cuál? ¿Cuál? Bueno, entonces, entonces, igual hay cada programa, boludo, en radios así. Pero no digas que de entretenimiento, si no vamos a tener que empezar a entregar premios. Ah, yo tengo premios para. Si hacemos el programa. Ah, fíjate si estás conectado. Nicolás da Silva, si estás conectado, te podés. ver un llamadito al 37502211 y tenemos que hablar con vos. Porque el viernes no puedo venir, ustedes no lo quieren hacer en vivo, porque no, son cagones, son cobardes no, ¿y, y queremos que ver si lo hacemos ir? el jueves o lo grabamos el miércoles muchachos, así que estamos en... No, miércoles ¿y no voy? ¿No podemos. El miércoles estoy en la cancha Lo grabamos el miércoles, entonces, el programa. No, no, no, no, tiene razón, vos, yo dale, grabale, yo te llamo, boludo, así cuando estoy gritando No, Ah, si yo te voy a atender, ahí, voy a atender igual, eh. Llamá, llamá tranquilo que te ¿Qué? voy a atender. ¿Qué? ¿Quién juega? Boca Independiente. Te evoca, pero por la Copa Sudamericana. Vos, por la Copa, sí, ¿no? Por el campeonato. Claro, por la Copa. negro. Acá hablamos una vez que había varios... Es una Copa Internacional. Claro. Es una Copa Internacional. viste, jueguen los fines. Ya me tienen los huevos al plan. Bueno, vamos a hacer una carta de la Claro. totalmente no, Claro, afa, no, lunes, vale, pues viernes, sábado, domingo, bueno. lunes, ahora los miércoles también. Sí. Vos vos el fútbol como... para todo, bancatelá No, fútbol. no, yo no lo apoyé, eh. Yo no lo apoyé al <risa> poneme la grabación del programa anterior. <risa> dije, negro... Poneme 106, la grabación del programa anterior. Poneme la grabación del programa anterior. A ver qué es lo que dijo el negro. <risa> Uy, pintaron los tiros Estás tiroteando <risa> Poneme la grabación de una anterior anterior ¿Sabés qué, qué, se, qué se me ocurrió? No. Se me ocurrió una idea a mí no. la vez no. pasada de... Lo voy a hacer ahora cuando esté al pedo en mi casa O sea, en algún momento sí. Porque es raro bien. que no lo hiciste ya De sacar frases así como por ejemplo La del maestro Yoda. sí sí Las frases célebres de cabezas de radio Sacarlas así, usarlas como grabación Y que las mande Luigi en el programa ¿viste? Claro, O la claro. que tiró mi primo cuando llamó por teléfono Tiró, vení rápido carajo ¿viste? Claro, sí, claro. Sí, Hay mal. que hay que buscar frases así sí, de, sí. de la tele Si no de último. Carina ¿Viste esa que después pudo todo el... no. Yo ¿Viste esa? De... Yo Que está saliendo Yo <risa> Disculpa, mi maestro Chioda Dijiste que fue a un Independiente Sí Ese El mismo, ¿no? El mismo, el mismo. Tuvo el, el, el honor de vestir la casaca de Independiente ¿Por qué no le gusta? Y porque era <de> madera. <risa> bueno, demasiado logro para él. Demasiado logro deportivo. Yo no sé si es que estoy muy cansado o la música me está tirando abajo. Sí, Luis, ponete algo. No, no, igual está bien, Luis, sí. no le debo no la, de música, de la de música de lunes. Ahora, no, no, Luis, va a escuchar a mí, Luis, ¿eh? La música de lunes feriado, Luis, Seguir así, seguíla así. Si tenés un par de temas de voz viral, ¿tenés un par de temas de voz viral ahí enganchadito? Mándalo, mandalo de una. Che, bueno, entonces tuve pensando... Che, Rocío dice que hagamos el tarro de las groserías para cada vez que decimos boludo. Yo ya no, no lo dije en ningún momento, creo, todavía, ¿eh? Hoy me estoy controlando de una forma, todavía. tengo un control mental. Hay me un tarrito acá y ponemos. ¿Y qué ponemos ahí? ¿Una moneda, no? Y... No, habría que poner billetes ya con y moneda, no sé por nada. Curado, qué lindo amor. Anestesiado. Pero. Se han olvidado de ti. Hoy me despido. Y te Ya estoy en paz. Ya no te espero Ya no te amo Ya no te Horizonte Horizonte Saltó la ficha, ¿no? Saltó la ficha Saltó la ficha, ¿no? Es muy relajante esta música En el programa de radio estamos todos retras Igual en Horizonte no pasaba en castellano No, no pasaba en en castellano Pero tenía la onda Te pasaba una J ¿Pero qué? ¿No está más? Horizonte no Horizonte era 94.3 y está Radio Disney Mejor así Horizonte era 94.3. A ver a lo, a lo que tienen más de 30, todos no llegan los boludos. Ahí lo dije. No, era un pibe, pibe, pibe, loco. 3. Yo 21 años. 102.3. Ah, Aspen, 102. Aspen, 102. Aspen, Aspen Aspen 102.3. Aspen clásico. Aspen clásico. Estaba bueno, Aspen igual. En un momento era. Yo, sigo, yo la escucho. Ah, ¿sí? ¿sí? ¿sí ¿sigue exigiendo Aspen? Sí, boludo, bueno, 102.3. Yo la Bien. escucho en la pizzería, los sábados escuchamos siempre. Los sábados está muy bueno. Y los días de semana hay días que está copado y hay días que ya es medio sí. mole. Y Horizonte no existe más. No, Horizonte yo ni la conocí cagada, ¿sí? yo quería tener un programa ahí en Horizonte. Pero Aspen casi que es muy buena radio. Que Tú, radio. programa de americanos. Se de los... puede refundar ¿verdad? entonces, macho. Sí, ¿por qué no? Horizonte. Ay, mira, ay. bueno no, está bueno, bueno bueno eh, eh, no nos vayamos porque quiero hacer los bloques cortos me quiero ir a dormir muchachos o sea, no sé si me entienden que yo trabajé ayer ya nos vamos por este bloque no no sé si no no pero no pero a... para estamos ahí con el tema del festejo sí ¿Qué, por eso para con el festejo eh, eso es lo que yo quería decir tengo una lista, una lista una lista de cosas que se tienen que dar para que yo pueda hacer eh... hay que preguntarle a los muchachos sí porque la idea es la el siguiente la idea, el que se les... o sea, la idea es esta es nuestra Nosotros lo que estamos pretendiendo es que todos los demás se sumen a la idea nuestra. Lo cual es medio complicado, porque tenemos que mo movilizar algo que no, no depende de nosotros. Sí. O sea que tenemos que hablar con los Berrospe, que se pongan las pilas, los tres hermanos. ¿Qué van a escuchar? No escuchan ni la radio de ellos, los tres. Hay que ir a agarrarlos. Hay que pedirle permiso porque queremos festejar acá en la radio. Entonces un poco la idea es saber si la gente se copa, y nos va ayudando con un par de ideas también. Es hacer el sábado 8, el programa. No, hacerlo, no hacer el programa es el viernes. El viernes, ¿no? para el sábado. Lo pasamos Hacerla para divina. el sábado 8, a la misma hora, de 22 a 24. Mientras la gente va viniendo y va entrando, nosotros estamos haciendo el programa. Pueden pasar a saludar, hablar alguna gilada. Como siempre, y para las 12 bajamos la perilla y le mandamos cumbia toda la noche y bailamos, y festejamos y nos embriagamos. Yo tengo una idea también. Dale. Contratar una barra libre, poner. La barra te cobra ¿Y el pizza party livensa también de, de paso? Ah, no, bueno, bueno, pizza podría, podría, ponele. Ponele. Qué buena idea, sí. No, no, barra libre. Hace ah, negocio, ah, negocio. Barra libre nos sale Qué no sé, 20, 30 mangos. Yo te traigo una barra libre de Alical. <risa> de modo... <Bien. risa> sí, no, pero está bueno, boludo, 20, 25 mangos. Sí, no, nada, eso lo tengo, tiene que correr por mi cuenta igual hacemos un precio pizza party livenza. no pero yo te estoy dando la barra libre no me interesa la ah, comida a mí yo no. quiero... vos querés escabiar vos querés ah, sí. lo libre, No, que pero que cada uno que venga que medida, o sea, que a que mí me, uno gustó, uno me gustó me gustó la idea tuya negro con un... cada uno ve cómo y cuánto es la entrada <risa> Un tinto y un cosito. <risa> <risa> <risa> Esa fue muy buena. Tinto un, <risa> un tinto y un cosito. <risa> ¿Sabés qué fiesta nos mandamos, no? <risa> Bien, Una fiesta de primero. No, ¿no? Víctor ya dice que no puede, que el sábado 8 tiene que laburar. No, Víctor Qué bajón, Víctor te lo perdés Hugo? Víctor Hugo, ¿eh? Te la perdés ¿Querés que lo pasemos para el domingo 9, negro? Avisanos, eh No, <risa> no sábado 8 Bueno, y acá bueno, tengo la lista de las cosas y se viene para acá Acá tengo la lista de las cosas que estaríamos necesitando Fiesta ya lo tachamos Primero Tenemos que pedir permiso sí. ¿Con quién tenemos que hablar? Con los no, de Rope. Con los de Rope. Con los de, con los de Ay, A Gabriel Ay. o a Roberto Ponémelo al aire ya Sacámelo, llamalo a la casa Ah, ¿no están? Bueno, no importa Hay que pedir permiso. Eso ya está. Yo calculo que tiene que estar descontado si le gusta la fiesta más que comer a, eso, a esos tres. Ya los la conozco, yo, seguramente bueno. va a estar todo ahí. Sí, sí, sí, sí. sí, sí. Totalmente. Después, ¿qué, ¿qué haría falta? Los elementos, ¿cuál serían? Una heladera, necesitamos. Por Acá no hay heladera, ¿no? Vamos a tener que conseguir una heladera, un freezer ah. o dos tachos y llenarlos tacho de rolitos. Rolito. Sí, tacho, Bueno, ya, tacho y a, la, tacho, gente, a la gente del Facebook estamos juntando tachos y camisetas independientes. Elementos. Ajá. No, no, no. Bueno. Tomar pero sin tintos se no, toman naturales, eh. ¿Eh? si tintos natural, pero igual, claro, va pero, a pero no todo toman tinto, negro, no todo todo está bueno, todo lo que tengan camiseta independiente o escudos, por favor traigan lo que con eso enfriamos las birras en dos minutos. Dale, sí, <risas> traigan, traigan, traigan. Eh, bueno, a todos los que están escuchando el programa, si tenés tacho de esos azules y tenés ganas de donarlos, ya está, por lo menos digan, che, yo tengo uno, yo tengo otro, pues vamos viendo. Después de la entrada vamos a ponerle un balón a la entrada. Bañera, no, me muero, no, me muero. Tenemos mensaje? bañera. ¿El sí, esa, esa bañera. Ah, pues, bañera la de la hielo. Punto. Sí, oh, entonces bueno. traigan una masa y un cortacierro, así la podemos sacar. <risa> <risa> <¿De dónde está? risa> Maxi, quiero que vos leas este mensaje. Vos léelo. ¿eh? Es mi jefa. Hoy en Livenza comimos una pizza súper sabrosa hecha por Lucho. Un muy buen picero, lo dice la jefa. Te ah, tienen en negro, ¿no? No lo digo yo, te tienen en negro. Te tienen en negro, por eso se me los comentarios. Sí, que voy a la foto. Fijate, Libenza. Bueno, después, vamos a cobrar entrada. Sí, cobremos entrada, lucremos, muchachos. Yo me estoy arrepintiendo sí, de haber venido sí, a esta radio. Tendríamos que haber Pero hecho carnicería Tito. No, tendríamos que haber carnicería Tito. ¿Qué hago el bife que vende Tito? Con todo. ¿No cobramos Tacho entonces? entrada? Yo tenía anotado el valor de la entrada no, Tacho, ¿no? Y ya dijimos el valor. <risa> un tinto y un cosito, y un cosito. Y un cosito. <risa> totalmente bueno la vestimenta no me vengan cabeza qué vestimenta no yo no, tengo no. acá no me vengan cabeza sin pantalón deportivo vi... no no ¿Por qué usa de nuevo la camisa? Sí sí, sí la camisa sí, no no entra Rodrigo no entra pantalón deportivo claro. Sí, claro sí sí más sí, si sí, tiene que sí, venir con cheto. la camisa que se compró iba a traer la iba a traer hoy Y después dije, no, no puedo ser tan. Para ¿Ya fue el casamiento o no? No, el sábado primero es. Ah, bueno. Ah, por primero. eso querés locho, el 8 reestrear. Claro, claro, la, la camisa. Para y bueno, pero a para a ver, camisa no vas a hacer nosotros con camisa. Hay una pregunta una que me la tengo en la cabeza. Sí, ¿Viste este. el Facebook este de Cuarto Oscuro Rock? Sí, me tienen recontra los huevos al plato. Está bien. Este tiene el nombre de la banda, pero la sí. foto de perfil es de Martín. ¿Y porque es el dueño de la banda? Ah, es bien, es la banda. Sí, Martín, Martín es la cara de la banda. Es la cara de la banda. Por, Pero, eso, no, por eso vendemos cinco entradas cada que... <risa> <Este> Martín, <¿no? risa> Bueno, la vestimenta elegante Sport. No me vengan, no me la cabecen la... ah. Es mi cumpleaños, viejo. ¿Qué, ¿Lo querés manejar vos? Sí. Es mi cumpleaños. <risa> la chica de vestido. Cortito, y... cortito, ¿no? Las mujeres de vestido. Si se pueden eh, <risa> parecer a Laura Ingalls, mejor. <risa> ¿Cómo, cómo, cómo? Laura Ingalls. Pueden <risa> venir onda Laura Ingalls. Para mí es mucho mejor. Y los hombres elegantes por viejo. Mocasín, va. Ah, Mocasín media Mocassin. blanca. Mocasín media blanca. Un Angelo Paolo bien. <risa> El Angelo Paolo, el Paolo me mira Lucho como diciendo ¿qué es Angelo Paolo. No sabe. No sabe, no sabe, lo, que es, no sabe lo que es Angelo Paolo. No, boludo. Soy el neño, boludo. ¿Qué me está hablando este cabrón? El Angelo Paolo, la Sur Pacific. y acá po, po, po y así Pero la sur pacífica no, sí, no es para elegantes por bueno, si sí, era cuadrichera ah bien. no había sur pacífico la... sur pacífico así tranquila las pigmentadas que se decían claro El chombita color. del pingüinito gama sí. también y si no la chombita del pingüinito porque no somos porque una fiesta tengo? de disfraces no no no no no no no muy berreta Yo, Yo vení disfrazado Aparte, loco. ¿para qué? Disfra y bueno disfrazado. Venido, ¿sí? ¿qué ¿sí? Venir Igual disfrazado? lo que está diciendo Max y sí es disfrazado. <risa> <risa> <risa> si no. hay que venir bueno, con camisas. El Angelo Paolo está un, un millón de y, de y medio, y medio negro. ¿Qué me jodes? Olvídate, el Ángelo Paolo, tú, pinzadito. O nevado. Un Angelo Paolo nevado, así, joya. Unos kickers. Venís tranquilo a la fiesta. Esa es la invitación. O sea, la vestimenta, digamos. Yo he disfrazado de Bob Esponja. Dale. No porque te va a chupar Hay un ¿no? disfraz, yo tomo todo el día el bondi Ahí en Lisando la Torre entre 14 y 13 sí. Y enfrente hay una casa de disfraces Hay un, ah, sí, un sí, disfraz sí, de Bob Esponja No, me jodas No, pero no sé a quién se parece A cualquier cosa menos a Bob Esponja Vos lo mirás así, es una cosa bizarra No sé si es cabalo derretido, no, no, no, Es un asco. Bueno, después, necesitamos colaboraciones de gente que venga acá a hacer una gamba. ¿no? La música. No, la música la traigo yo. Si no, la... no, pero el equipo, la música, que va. Yo tengo a todo, tengo consola, tengo ah, cajas, tengo car. todo, sí, eso no hay problema. Está ah, bien. Eso no hay ningún problema. ¿Y ¿Va a haber música en Big nah. ¿No? No, no, No. ¿No? No, no está no Y. Trencito, necesitamos dos guardas, porque va a haber Trencito no. toda la noche. Dos guardas. <risa> <risa> dos guardas. Con dos la, guardas con la sube, ahí Claro, sí. que no viene con la sube no entra. <risa> <risa> que no viene con la sube no entra. Bueno, porque encima hay que subir la escalera, sube claro eso. Che, sí, pará, la fecha seguro, pues yo tengo que pedir el día en el laburo, Vos andas a laburar, cara dura. Ah. ah ni después de que salís. Sí, ya está. Sí, sí, sí. es yo sábado supongo, 8. Que... Mi cumpleaños es no, sábado 8, el problema, no Luigi, vos que eh... primero. ¿Hay posibilidad de que lo podamos hacer? No sabe. No sabe lo En esta radio estás todo el día y no te dan ni bola. Vos tenés que decir, sí, viejo, sí, <ríe> yo me encargo. Che, sí, menores de 18 entran. Acompañados de sus padres. <ríe> O bueno, sí. invitados, hay que hacer la lista de invitados. A los berrospe no le avisan. Pero hay no. que pedirle. Es cosa, misma. un taller literario. <risa> <risa> Dando homenaje al Chele así. Claro, nah, le decimos que es para otra cosa. Y vas a venir, no digas, eso si No, nah, por eso, para que no vengan. Y es un taller no, literario, Gaby. No, no viene. ¿Sí? ¿Puedes no, no, decir que no? No, no, no Pero bueno. Ah, sí, hay que invitarlo. Hay alguna gente que no invitaría yo igual, pero no voy a caer en la tentación de decir quién. Ya se enterarán. Sí, ya se enteraron. Es más, voy a mandar invitaciones que dicen no estás invitado. Para que sepan que no están invitados. Gracias. Claro, hay que mandar invitaciones de no invitación. O sea, vos no estás invitado a la fiesta de cabezas de radio cumpleaños de maxi. Y de paso festejamos el programa cuánto? 13, 14. Sí, va, más o menos. Ahí está, ahí está. Igual no onda es que, que la idea era hacer un festejo del programa 50, ¿viste? Y ya. Ya lo vamos a hacer también, la pero vamos a hacer el programa 50. Vamos a hacer una cosa, ¿eh? vamos a tomar como testeo el sábado 8. Vemos qué poder de convocatoria tenemos, claro. vemos cómo venimos. <risa> vemos como, Porque si no, después decimos programa sí, 50, programa eh, tiramos, tiramos la casa por la ventana y después venimos, hay cuatro gatos locos y nos da un fracaso, claro. ni foto podemos sacar. Entonces vamos a ver cómo la podemos ir organizando. No, che, bueno, alguna foto de internet. Che, de no, no, todo, sí, de otra cosa. De otra fiesta. Pone, si hay un programita, a ver que te veo. Claro, claro. No, no. No, un, un Photoshop. Photoshop. <risa> así bailando nosotros. Claro. Después, necesitamos gente que sepa cocinar en el <risa> Gente que una sepa consumir el lobrisco. Yo sí, opino que tira, las mujeres bro, tienen que traer una tortita tío. o algo de eso. Sí, una tortita. ¿Quién? Una morochita. Una chocotorta. Una chocotorte. <risa> Una tortita morochita. Tortita. Sí. <risa> sí. No, yo quiero chocotorta. Flequilluda. Con flequillo, si no, no. Todas las chicas con flequillo ahora, ya que estamos. Todas las chicas claro, con flequillo no, y la planchada. Laura Ingham, sábado 30. No, no, no, pero la vestimenta Laura Ingall Y el flequillo petero Onda Natacha Jair Esa, bueno, es Esa es la combinación Esa es la combinación Bueno, los invitados, bebemos pues, el permiso Y lo descartamos porque si nos dicen sí o no Ya tenemos la llave, así que bien. <risa> las colaboraciones Alguien tiene que venir a cocinar, tiene que venir a friar las bebidas Cocinar que qué? Todo. ¿Cocinar qué shorts, no, me parece mucho Pizza? ¿sabes? Lucho, ¿vos Pizza, Lucho le decís pizza eh... y llora Pero vamos a cocinar eh, también. pero qué vas a hacer? ¿Qué va a poner chisito y París? un asalto, me no sé? Como un pelotero. Claro, acá tenemos el pelotero, hacemos ¿no? un boquete y lo ponemos pelotero. ¿Y la, y, pero la plata quién va a poner? Es mi cumpleaños la última idea, como yo. De putés colaboran. Yo compro dos ganchos de chori. y chari, ¿cuánto puedo gastar? ¿30 mango? Estaba <risa> <risa> ah, medio desactualizado, chabón. <risa> Aparte son bien. 6 pesos por cabeza, viejo, para comer. Hago la cuenta y multiplico por 6 y no hay tanta plata. <risa> Yo puedo hacer las pizzas, pero no hay horno. No hay horno, no hay horno. No no, no, no, no. Tiene que ser algo a la buen tema. ¿Podemos escuchar cómo arranca este tema? Shh, silencio, silencio. Dame un poquito de música. Volumen. Volumen, volumen de música. No más, escuchas. más, más, más. Dale gas. Me gusta cómo arranca Lucas. Más volumen. Esto es de lunes, esto es de lunes Impresionante. ¿Cómo lo traiga Lucas? Está muy bipolar. Bueno, bueno, alguien tiene que venir a, a darnos una mano, loco. ¿Eh? Como por ejemplo hay que, hay que limpiar. Hay que limpiar. pónganse las pilas. Yo no sé ni agarrar la escoba. Hay que limpiar después ese de la Pero ese día baja, vamos ¿no? que... a <risa> no, no, no, sí, sí. <risa> tener. Ese día sí, vamos a tener que venir temprano entonces. Yo a la tarde no la laburo. Pero, es mi cumpleaños te la Pero tomaste no en serio lo del festejo. Me gustó porque se sumó mucha gente. Me gustó porque se sumó mucha gente y yo dije, bueno, y bueno es que bueno, hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo. Bueno, eh, chicas, para limpiar hacer las pilas, no se si hagan las borrachas, las hippies, que después no limpian nada, nada, na, nada. Na. Acá vienen, yo les presento unos chongazos acá en, en la mesa, <risa> pero después se quedan a limpiar, como mínimo. Acá si vamos a festejar el de Caro también. Caro ya está invitada a mí. Caro no Lola está invi Rup Primero, Uso. Caro no está invitada Porque no me invitó al cumpleaños de ella ayer Ya está, olvídate de ¿Cómo Caro no, ¿Sí? ¿Cómo no, no, me invitó al cumpleaños de ella No, ¿Cuál? es más Está tachada de la lista La acabo de tachar ¿Qué dijo Lola? ¿Cómo anda Lola? Bienvenida a Hola, esta Lola. Que hoy nos Hola. saltó la ficha por la edad Dice que se enteró, se enteró de la existencia de Horizonte Por los papis Que van a esas fiestas. Puso. Y puso una foto de un baile retro que se hizo en Space. ¡Qué plato, Lola! ¡Qué plato! Sí, pues. Y puso en unos años, quizás ustedes las, las organicen. Puso, a la a ver, ¿puedo ver la foto? foto la, sí, ¿Pole? no, no, es una foto de un, una Como publicidad de, de Space. Sí. Domingo 23 de septiembre, 23 horas. Oh, retro, sí. baile, los 80 y 90 en Space. ¿Dónde era Elcilan? Ah. Bueno, ese día a vamos a hacer el boxes. programa entonces. O sea, ah no, no está más boxes tampoco. No, no está más, Ahora es cinema. cinema. cinema. Sí, exactamente. Che, bueno, hacemos el programa ese sí. día entonces. Mientras sí. la gente, la onda sería que mientras la gente está viniendo nosotros estamos haciendo el programa y que. Pero pase yo haría nada. pasar a la gente y que diga. Claro, eso es. Lo... Esa. Que me de... que me me gustó este mensaje. Mi sí. jefe dice que dona un whisky y dos kilos de americana. Oh, con dos kilos lo hacemos nada, vamos a hacer como cien Nah, bueno, pero lo dejamos para nosotros. <risa> sí, sí, que lo dones y. Sigue es para nosotros. El... Claro, encima que le regala el chabón sí, pero... pide más. ¿El regalo? No, claro, y no, no... poquito. Pero es para no, vos no, el regalo. No, ah, para no? mí solo? Claro, claro. Si para no, no, mi solo sobra. Claro. Olvídate. No, bueno, sí, para vos. No, no alcohol, es para vos, no me pero me vos no vas a confiar a nosotros. O sea, es para vos, pero como yo. Y lo, lo de la mesa, seguro. Seguro. Y Luigi. Sí. Que es parte de cabeza de radio. Y obvio. Está bien. Bueno, ese día hacemos el programa. El programa entonces. Hacemos el programa, la gente va. Va viniendo, va pasando Todo va? un bloque organizado El cumpleaños de Maxi ¿Vos sí, te das cuenta sí, de sí, esto? ¿Ves que es fácil que es Hacer un programa? Que... Yo estaba en tanga Hoy en la tarde Me levanté a dormir a las 7 Y dije ¿De qué hablo? Yo, yo me acordé a las 7 Que tenía por el programa <risa> yo, yo me levanté a esa hora A las 7 7 y cuarto me levanté no. Y dije ¿Voy a ir al programa? no, no sé corta la luz Que pase algo, que pase, algo que pase algo Que pase algo ya Por favor sí, la Que le atropelle en, un coche A Luigi No mentira Luigi <risa> <No, risa> La cara que te puso Luigi te dijo todo no, Luigi nos va a matar un no día Un motil, voy a dar un no. de furia Bueno, nos queda mato, algo más, más no, sí. Maxi ah, La primera vez que escucho al negro Haciendo la serie de batamos. ¿Qué es eso? batamos ¿Qué vamos a batir? No, que redondía. Ah, pero no, redondíame, redondía. hacémelo así. No me lo hagas así como que estás batiendo un guiso. ¿Sá <risa> <risa> o sea, Claro. No, es no, no, no. Sí, no, pero estamos no, fuera. No. ¿Con, ¿Con qué, qué no vamos? para vamos a hacer cuatro? Pará, pará. Ah, pará sí, pará, Sí, tengo sí, no, un montón, de, un montón cosas de cosas cara. anotadas acá, porque si no, después me quedo. Pero yo creo que se sume la gente, o sea, que me vayan dando alguna... Pará, quién cocina? Ya lo dijiste. Sí, ya lo dije. aquí también lo dije ¿A quién no Que, se anoten, no que, que si, se anoten ahí por el... Claro, por el Facebook. Por el ¿No puedes poner eh, lista de cumpleaños? pone un comentario, lista de cumpleaños de Maxi, confirmar presencia. Bueno, y y ah, yo puse, yo puse fiesta cabeza, igual. Igual yo, ah grupo. bueno mirá, para, para, a para los pues, grupos, quién va a asistir, quién no va a asistir, quién quiere. Pero entonces grupo. los requisitos sí. son el cosito, el cosito, el tinto o lo que vayan a <risa> tomar. Claro, que traigan algo para compartir, claro, algo para compartir, exactamente. Y plata para la vaquita después. Y un rastrojero para ir a comprar <risa> <Un rastrojero. risa> claro. Si tenés tu tío o tu abuelo tiene un rastrojero, tráelo Porque lo vamos a necesitar en algún momento de la noche <risa> Una estanciera, estanciera también va, eh Estanciera suma también, estanciera suma Bueno, eh, viste, considerando, quiero en el bloque, ahora en el corte Quiero que la gente ya vaya sumándose ¿Cristian Acuña lo conocen? Lo conozco, Cristian Acuña, laburaba conmigo Bueno, yo puse que estamos... Puse, comenté no en el sí. grupo Puse organizaciones para la fiesta del 8 de agosto En breve subi subiremos la lista de pretensiones que Sí, son claro Y puso joda hey, <risa> Cristian claro. eh, es un organizador sí, sí, de eventos Que bueno, seguramente sí, Lola Rub también se había dicho el otro día que venía sí. Lola venía con tus con no amigos de ¿Con, con amigas, no había dicho que amigas. Sí, con Eso amigos. sí, la radio no tiene que ser puro huevo eh, La fiesta no tiene que ser puro huevo No comete programa que está lleno de huevos Basta A mí me preocupa En el verano, el calor el sí. Calor y, Va a ser calor acá. Nah, pero igual ya hablé con... con yo voy Nadie, a venir en Zunga, Robert. ¿puedo venir en Zunga yo a hacer el programa? Por favor, que traigan un aire acondicionado. <risa> <risa> por favor, no quiero ver esa sí. imagen. <risa> no. no quiero tener nada que ver con esa imagen, por Dios. Lo no Zunga y ojotas, esas ojotas grandes, sí. ¿viste? <risa> <Qué> bizarro, <risa> por Dios. Bueno, a todos, pusita ahí ya lista de invitados pone. Yo quiero ver so quién durante. se va sumando. Dale. Igual dale. después okay. la, vamos, la, la vamos, Igual ampliando. les vamos a crear un evento. Sí, dale, dale, dale. Pero ahora para ver quién, quién y quién colabora falta, con algo, sí. quién colabora con logística más que nada, no sí. con cosas de, sí, sí, sí, no con sí, elementos, con sino con la logística. Quién viene a abrir la puerta, quién viene a servir los tragos, algo. Claro. Quién va a comprar, quién hacer la gamba, pues yo soy, yo soy muy inútil, chicos. O sea, yo quiero organizar, pero yo te hago todo el laburo Pero después soy inútil y vago Aparte ¿Quién de los rolitos? Inútil y vago eso no, es lo Por que... acá debe haber alguna estación de servicio Sí, seguramente es, Pero bueno, ahora vamos a ir cerrando este bloque Mientras la gente se va sumando y va participando Con dos temitas de señor Charlie García Vamos a... Con pasajera Buena. en trance y con promesas sobre el bidet Para todos ustedes en este lunes tan neblado Caótico y de resaca ¡Vamos, Luigi! <risa> Por en facebook último acto del programa www. último acto el programa punto relájate y escucha buena radio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 Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com Si evitamos expresiones como estas La pareja de homosexuales Suponte que adoptan un chico, un varón Como tienen inclinaciones homosexuales No podría producirse una... La violación. Los medios pueden contribuir a construir igualdad. www.obserdiscriminación.gov.ar Trabajemos para no discriminar. Observatorio de la discriminación en radio y televisión. de Radio del Día Lunes. Negrito Villalba, tu columna. Dale tranquilo que yo no puedo más. <risa> dale tranquilo. Banca, Hoy no dale. me van vale a interrumpir. Acá está la radio, pará, pues se escucha la radio, ¿no? Sí, está en delay ah, ahí. Ah, está acá, ¿no? Este, sí, está Para ver ahí. Pará, pará, Negrito, ya te, ya te, limpio, ya te limpio el aire. ¿eh? Hay un pequeño delay, le vamos eh, contando a la gente, la tenemos abierta las netbooks adentro del estudio. Y yo no sé si tren. soy yo que tengo eco en la cabeza Puede ser Ah, en el... el, el, el sí es la el... estaba ¿Eh? Ahí se ahí está. Negrito, dale con el tucho, bueno. bueno, hoy Primero un aviso sí para Por ahí hay algunos que están anotados Los que nos están escuchando Esta semana se va a hacer el segundo sorteo de, Para la segunda etapa De los créditos para la vivienda ¿Se acuerdan que les había comentado? Yo... Hace unos programas atrás que se había hecho el sorteo por Lotería Nacional, ¿no? Sobre el tema de lo que se había remotado para las viviendas. Bueno, aquellos que tenían tiempo igual hasta hoy incluso de inscribirse. Pero eh, aquellos que habían hecho, eh, de alguna manera, los cursos que había dado eh, el banco y, y, el, y el ANSES... Este, bueno, este viernes van a hacer el, el sorteo de la segunda etapa. Así que para los que están anotados, esperando esto, se van a salir. Bueno, y después quería. hablar Crónica que vean el sorteo, ¿no? En crónica, vengan. De sí. Riberito, no, lo va a pasar el 7, <risa> el otro día lo pasaron. <risa> Quinera para Público, todo, viejo. Car... Quinera para todo, el 7. ATC. Lo pasan en ATC. En ATC lo pasa, Lo pasan en ATC. En ATC, viejo. <risa> No, si canal para todo fútbol para, no, para todo bueno nada hoy traje un tema para discutir Muchachos, está bueno Era ahora parece eh, importante ahí veníamos hablando de toda esta cuestión del modelo económico y bueno ahí hay una hay un impulso que se viene fuerte para lo que es un proceso de sustitución de importaciones que habíamos hablado el ministerio de la industria Eh, informó que va a, la, a alargar una serie de créditos para las empresas que este, estén trabajando, digamos, en esa línea, ¿no? Eh, bueno, van a sacar Débora Giorgi, hoy estuvo hablando y van a sacar una línea... ¿Quién es Débora? Esta. Débora Giorgi es la titular del Ministerio de Industria. Sí. Este, bueno. ¿Está buena? <ríe> la pregunta que no podía faltar, ¿no? Bueno, hasta ahora ya se han entregado eh, y en este en este camino, digamos, a un, unos dos mil millones de, de pesos a unas 42 empresas de la cadena, que la idea es hacer un proceso de sustitución de importaciones de lo que es autopartes. O sea, la idea es que Argentina. Se, se reactivó compra, la industria metalúrgica en Argentina. Y estamos, bueno, esa es la idea. ¿No? Ya por lo menos hay unos dos mil millones, vuelvo a decir, que se, se le dieron de préstamos, ¿no? Son créditos. créditos blandos, se dice, eh, para 42 empresas de la cadena, y que hasta el momento un, eh, van a generar un incremento del 65% de la capacidad productiva en este área. ¿Cuánto, cuánto? Un 65% de la capacidad productiva en este área, y eh, más o menos van a generar unos 3.500 nuevos puestos de trabajo. sí. Son unos. y a nivel de exportaciones también, porque estas autopartes después se, se ensamblarían, bueno, lo que serían las exportaciones, generar un impacto de 5.500 millones más. Después de hacer un pequeño paréntesis sí. descontextualizado sí. completamente, el fantasma de Lucho pone en el Facebook del programa. Lista de invitados para el 8 de agosto. <risa> agosto. agosto. O sea, bueno Buena Lucho. Buena Lucho, pasó. te queremos Lucho. Ya pasó, ¿no? Ya pasó, no hagamos, no, hagamos, no hagamos nada porque ya pasó. Pero ya fue, fue entonces. No. <ríe> claro, bien Silvina Jara que pone del 2013, bien. Bien. Bien, bien. Salvo, me gusta me junta la gente a T. Me gusta, ¿qué dije? Esto sí. ¿Diste no? Chau, chicos. Vamos el jueves, viernes. Jueves, ¿qué Me gusta la gente a <risa> <Me> junta, <risa> Jueves, ¿Nos llamó? Y dependemos, primero dependemos de... No tenemos operador, ¿hay algún operador disponible? ¿Algún operador disponible que quiera venir a... Venía acá, venía acá vos, venía acá. ¿Dónde 8 estabas? De ¿Dónde 8, estabas? De 8, agosto, 8 de agosto. ¿Dónde sí, estabas, la... 8, 8 de agosto? ¿Qué pasó? Ponés, lista de invitados para el 8 de agosto. Sí. 8 de septiembre. Ah, de <risa> perdón Perdónenlo. Perdónenlo. <¿Cuál> el <risa> año que viene, no? Bueno, Negrito, seguimos con lo tuyo, dale. Así empezamos a, bueno, a repetir un poquito. Decía, bueno, en, este, en línea también, en sintonía con esto... Eh, también el Ministerio está trabajando eh, para lo que es un proceso de, de sustitución en lo que tiene que ver con eh, partes también no solo de automotores, sino de motos también, sí. la industria para la producción y, y para lo que es este, maquinaria agrícola. También. O sea, se van abriendo estos espacios también para generar... Este Pero hace rato igual que la, la maquinaria agrícola viene siendo uno de los... Elementos más producidos en Argentina sí. Hace años ya No no sé si años sí, sí. Lo no que pasa es que hay partes, momento, pero... hay partes Que se, se importaban Y acá se sí. ensamblaban Lo que está buscando ahora el gobierno Que estas partes Se empiecen a producir acá en la Argentina Entonces, Este ministerio Está buscando en, en, en función de lo que veníamos hablando ¿no? Este tipo de políticas De buscar desarrollar un poco más la industria. Y eh, hubo un anuncio también en sintonía con todo esto de eh, las, este, ¿cómo se llama? Las empresas líderes en lo que es la... industria del neumático de los neumáticos, ¿De los neumáticos? ¿De los neumáticos? una luchita sí. con el mate igual es un me parece que un está fría el agua no, la no, saco quería que se venir con... eh. Estaba... que es un tereré estoy de todo hasta el agua me interesa el bloque de política no quiero para allá mm. no se puede tomar no vos pedías un secreto tereré a se tiene calentar sí, el agua si vuelva vuelva viste cuando tuvimos que luna, y vuelta vos. Tiene que salir claro. humo, Lucho, para que Digamos, ya está el agua el hijo de puta, Lucho, el mate que me acabas de dar no, no, no. no tiene nombre Por Dios bueno, bueno, decía Así que tanto Fate como Bridgestone no sé cómo se llama Esa empresa de neumáticos Han anunciado también ellos Una inversión eh, importante Para atender eh, este, este creciente Demanda, ¿no? Que va a haber ¿no? ellos ya anunciaron una inversión de 10, 10, 10 millones, esta es privada, una inversión de las empresas ¿no? para atender esta demanda, que esto le permitiría incorporar un también, no, sustituir un, un 15% de lo que ellos tienen importante eh, y este, más o menos ya se generarían con esto un, unos 100 puestos de trabajo en estas empresas en esta inversión, y 80 ya puestos inmediatos Y dos mil despidos, como para ir al verón, y después que se quema la, la goma que. Claro, no, claro. Para quemar la goma. Exactamente, bien. Eso genera movimiento, muchachos. Es un círculo virtuoso. <risa> que <risa> goma, Que quemá goma. echaste personas, que... te queman la goma que vos mismo fabricaste, <risa> necesitas más gente y volvés a tomar esos dos mil. Claro, Bien. Es Qué es bien la que presión. Es la lógica. <risa> bueno, y la Oía También la Unión de Industria Argentina Bendiguni el, el titular de la Oía Está también en sintonía Y planteó hoy lo mismo ¿no? Que ve un crecimiento Calculan ellos, estiman Están poniendo un discurso de fondo de, de de Pocho, Del Pocho, creo que es. Ah, del Pocho Está saliendo un discurso de, de alguien De fondo Un bolero <risa> ah, no, capaz que era un tema que tenían un... editado. No sé lo que. ¿Cómo? No estamos saliendo al aire. Entonces ah. decimos categórico. Basta de un... discusiones. Lo único sí, no sé que existe en este país es el peronismo. Lo demás No de más. Vamos, pita. <risa> <que influencia Peter. risa> el lunes que viene. Sí, necesitamos un Ese operador de verdad. Que en operador de verdad. <risa> ah, si, alguien, si alguien conoce un operador, mandenle sí. por, por 148 y 10. No, el lunes que viene. El lunes, el lunes de a pizza pizza. Vamos. Hacemos con la directa. Sí, sí, sí. sí, sí. Estamos <risa> en, vivo los en vivo. En vivo. En vivo. Bueno, ¿qué más? Bueno, no, y estos comentarios de, de, de, de la UIA que, que están previendo un crecimiento para el segundo. semestre de un 2,5% también de la industria. así que bueno, y tuvo una reunión con, con los empresarios industriales y le pidió que en esta etapa de la economía eh, no, no se tiendan a enfriarla sino todo lo contrario, que salgan a, a, a invertir un poco más, un poco de inversión sí. para atender justamente todo este proceso de, de reindustrialización o de sustitución de importaciones La otra vez estaba viendo un documental De la televisión francesa Que lo hizo un noticiero Francés, dura una hora Y hablaba un poco de, bueno Volvemos al mismo recinto, ¿no? En esta época, todos los informes Periodísticos que se pueden hacer en base a economía Que vengan de Europa Están atravesando una crisis Ellos, y lo que buscan es, son ejemplos No sé si ustedes <tose> se acuerdan, por ejemplo En los años 90 Acá nosotros teníamos una frase muy común de, por ejemplo, decían, hacían algo y la típica que decíamos acá en Argentina con no, porque en Estados Unidos, ¿sabés lo que hacen en Estados Unidos cuando pasan estas cosas, tal y tal cosa? Bueno, claro. de repente ahora no sé por qué los, los franceses están, los franceses o los europeos estamos en boca de ellos, porque de repente nosotros somos eh, ¿sabés lo que están haciendo? O sea, nos, nos pasan estas cosas y sabés lo que están haciendo en Argentina. Están haciendo tal y tal cosa Y bueno, estaban hablando de, de la sustitución de importaciones que, que estaba teniendo, más que nada, la región en sí, sí Pero sí, sí. comparado, por ejemplo, comparado con Brasil eh, La sustitución de importaciones en Argentina En Argentina tiene mucho más que ver eh, desde un grado político, digamos No sé si se entiende lo que estoy diciendo Por ejemplo, en Brasil es fácil sustituir importaciones Porque ellos son un país importador de cosas también, de tecnologías y de un montón de sí, cosas. Sí, sí. Entonces ellos en el momento en el que quieren cerrar la llave y decir que no entre más nada, están eh, satisfechos dentro de su propio mercado. En el, en la se pueden de autoabastecer. Cosas. Exactamente, ya vienen armados y nunca se desarmaron en realidad. Más allá de la, de, de la época neoliberal que han pasado y todo eso, sí. están más fuertes. En cambio, en Argentina eso no había sucedido, en Argentina... éramos dependientes de lo que venía de afuera. Sí. fuimos dependientes, seguimos siendo, seguimos siendo no, igualmente, nada, obviamente. Nada, por eso digo que es importante este proceso. Pero... Claro, pero qué pasa? Hoy por hoy eso es política. La sustitución de importaciones y sí. es política. Sí, sí, es una medida. Y, y en Brasil por ahí no Netamente. pasa tanto por la política, sino que pasa ya por por otro más allá de que obviamente volvemos a lo mismo. Todo es política en todos lados, sí. eh, en todos los sentidos de la vida. Acá se está viendo cómo la política se mete en ese en ese, ese terreno, terreno, en ese terreno y lo maneja y era muy interesante el, el documental porque hablaba precisamente de tomaba que lo tomaba como un parámetro lo que lo está haciendo con, la Argentina exact, pero de como no lo pueden tomar eh, desde un lugar eh, macro digamos porque no es grande lo que la Argentina está haciendo sí. lo que toman en realidad ellos es la visión política de lo que se está queriendo hacer claro Se entiende lo que digo. Sí, sí, sí. O sea, sí, toman sí. exactamente, toman el concepto de lo que la Argentina, como gobierno, como país y como, como modelo, por decirlo de alguna manera, sí. está queriendo hacer. Hoy por hoy, la sustitución de importaciones. En Argentina, eh, la mayor cantidad del porcentaje recae sobre las pymes. Claro. Sobre las pymes, sobre los pequeños productores. No hay grandes industrias que están reemplazando lo que nos, nos venía de afuera. Claro. ¿Qué pasa? Hay muchas. Mueven mucho la balanza de esas pequeñas pymes. Sí, sí, sí. En realidad los procesos... Era muy interesante. La verdad que el documental <risa> no me acuerdo cómo se llama porque lo, había, lo vi así de refilón y no lo puedo volver a cable, no si sí. no tenés cable, no? Cuando no. tenía cable todavía. Por ah, ejemplo, lo vi hace un, un... dos o tres meses atrás, pero creo que lo vi en nah. Encuentro, si no me equivoco. Ah, puede ser. Y la verdad que es muy bueno, muy bueno. Puede ser, puede, ser, puede ser. Me llamó la atención. No sabía que en Europa nos miraban de esa forma, por ejemplo. Sí, sí, sí. sí. Me llamó más sí, la atención la eso que lo, que lo que el informe decía por ahí. Porque el informe claro. en realidad los datos son pequeños todavía, porque no tenemos una industria no No, gigantesca. no, no, no. no, no. Eh, los datos siguen siendo pequeños, pero. Sí, sí, bien, bien, bien, Exactamente. Miraban el, el, el encare político que tenía la situación. Sí, sí, sí. Y me parece que es para valorar, porque por ejemplo, vos te ves, escuchás que todos están todos los giles llenándose la boca que estamos afuera del mundo, que no importamos, que no tenemos esto, que no tenemos lo otro. Sin embargo, se hace con un motivo, hay un motivo claro. político. Y eso me parece lo lo, lo valedero también. Así que sí, bueno. porque el proceso lo que busca es eso, ¿no? En busca, reactivar. Reactivar la, la producción interna, ¿no? Sí. Sí. Cuando sí. hablamos del proceso de sustitución de importaciones, para lo que nos están escuchando, hablamos de dejar de importar algunas cosas y empezar a fabricarlas acá. ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se está apuntando. Y algunos números que son los, por ahí los que yo nombraba, ¿no? Esto de cómo reactiva y cómo genera nuevos puestos. De Cómo genera, pero bueno, hay hacerlo en el contexto que se está haciendo en la crisis, en la crisis a, a nivel mundial que se está pasando. Hoy también leía, no lo traje para comentar, pero porque por ahí me parecía que estaba bueno estas tres notas que, que vuelvo a decir, que las conecté porque tenían que ver con todo esto, no con eh, estas nuevas medidas que se están llevando adelante. Y este, pero hoy también leía decía eh, que ya la crisis en, en Europa está alcanzando a Alemania. La que, era, que se quiere era, comer era, todos los bancos exacto. centrales. O sea, está pensando a hay. tener una, una caída. Segunda oportunidad para el mate de Lucho. No, la pero fue frío. Pero ¿por, qué todavía, ¿no? ¿Por qué le das todos a él? Dame una vez. No, sí, no, es sí es el tomá. ¿Querés negrito? Tomás. a ver, Está fría el no, agua. No, sí, la verdad. No, está la horrible, yerba Con una vela calentó el. Claro, la yerba estaba fría. Hay que esperar que se caliente el mate, pero está horrible. Está fresco, ¿no? Está muy de verano ese mate. No, no, pero hay que darle. Hay que darle tiempo no, al mate. Darle, porque estaba fría sí. la yerba. Más. Dale, dale su tiempo. ¿Cambiaste toda la yerba o esta es la, la del viernes? <risa> no, le cambié. Pero no, el tremendo. viernes no tomamos mate, ¿no? No, además no el mate del viernes no tomamos No, no era el mate. No, el... Por Dios. Por ahí parecían mate Entonces, después la del, del tomado, lunes pero... pasado. La yerba. Sí, más o menos. No, y el agua estaba en la pava desde claro. el lunes pasado. No sé. <risa> <risa> Una cosa de lo que te escucho. Igual te bancamos, Lucho. ¿Sabés que te queremos, boludo? Gracias, gente. Yo también, parejó, no, tío. yo también los quiero. <risa> poquito, a Alemania. Por favor, por favor. Bueno, ¿qué pasó en Alemania? ¿Qué, qué está pasando? Y en Alemania se está también, se está se sintiendo. Está la... La... Y se le está, claro, tienen <ríe> todo ahí alrededor, eh, todas las economías que se vienen en, en, en proceso de recesión y esta cuestión de ajuste, ajuste permanente y de recortes que le están planteando los organismos de crédito internacional y los propios... Eh, el propio Banco Europeo a, a España a Grecia y demás y Italia y, y demás está pasando está pasando factura de alguna manera las economías o sea vos no podés desarrollarte y seguir creciendo si tenés alrededor tuyo países que se vienen a pico No, sí, eso vale. es la realidad, bueno, estos siguen mirando para otro lado y siguen proponiendo con las mismas recetas, el banco ¿Y hasta cuándo van, y... van, a, van a seguir con esa historia? Y no sé, la verdad que no, no, no. Están pagando los costos, pero se le está volviendo el boomerang en costas. ¿no? Entonces, bueno, hoy planteaba en la nota, decía eso, ¿no? Que se está, se está volviendo un poco este, a estancar la economía alemana. Y también, ¿no? Un poquito, de, no solo a frenarse, sino un poquito de, de caída, ¿no? En la producción, en la, en la demanda interna. Y todos están cayendo. ¿Sí? Sí, sí. Para que te des una idea, y aparte están tironeando mínimo, a todos. Las pero políticas bueno. que ellos están teniendo están tironeando a todos. Porque, por ejemplo, Brasil este año. Está teniendo, no tiene no, un año negro, pero no está teniendo un año. Tan, claro, bueno. tan bueno como otros que ha tenido China, tironearon a China para abajo mm, ¿no? che, che, ya, che, che. ya démonos cuenta de que En algún momento algo van a tener que cambiar Porque no, ya no tiene mucho sentido lo que están diciendo Ya no tiene fundamento sobre dónde están basando Ellos el, la, Las políticas que quieren llevar adelante Me parece claro. que se están no, equivocando no, no, en eso, no, no. Están por, como eso por eso estas miradas Que vos planteabas Hacia los países de Latinoamérica, ¿no? Con, con su proceso de reorganización en la uh esa palabra no, cómo dije? No, sí, proceso de, de reorganización me, me nacional. Oh, no. No, no, no, no no no, no, usted, no, no. Por favor. No, no, no, no. No, no. Perdón, perdón. No sé por qué la dije. Que hay un costadito medio fácil. Tengo medio... Tendré un facho adentro. Y terapia te ¿Te negro. ¿Hablaste de Alemania y medio complicado? Sí, claro. me saltó, ¿no? Terapia te negro adentro negro. Un poquito de sí, sí, sí, el... charlas sí. un cosito un cosito onda no estuve muy no bueno sí. en este proceso de cambio y esta forma que nos tienen de ver ¿no? sí. por eso están también estas miradas no porque en realidad son medidas ya nada de lo fuera de lo común nada nuevo digamos nada demasiado novedoso Nada que no haya dicho Algún economista en historia Que no sí. haya propuesto Algún economista en historia Pero este, sí, en un contexto Bastante, eh, bastante Más real claro, ¿no? Más posible Exacto. Porque de repente ahora Muchas teorías económicas que en algún momento Se metían abajo la alfombra Por un contexto más Positivo para los neoliberales Hoy por hoy están saliendo a flote y Están Están empezando es a decir, que, bueno, bueno muchos países han problemas con esto. Claro, como, como post-neoliberal, ¿no? La política sí. llevada adelante por la Argentina plantean de ese lugar como una política post-neoliberal. Sí, lo que por ahí habría que fijarse también es que ir para adelante significa también eh, no, no ir a lo contrario del pasado, digamos. No sé a ver, si no lo entendí, no. O sea, ir al... A, Es decir, no quiero ser neoliberalista porque en los 90 pasaba tal cosa sí, sí. No hagamos lo contrario a lo que se hacía en los 90 Miremos para adelante Porque sí, si no, claro. ineludiblemente estamos haciendo algo del pasado también sí, Estamos sí, siendo sí. retrógrados en cierto punto Analicemos lo que sucede hoy No lo, no lo que sucedía en no, los no, 90 no, supuesto, Pongámoslo pues. en contexto Más allá de que lo que sucedió en los 90 es, es el desentonante de lo que pasa hoy No busquemos lo opuesto a lo que sucedía en, en los 90 a nivel mundial Porque hoy es claro. otra cosa ya. O sea, ya eh, ir en contra de los capitales financieros como existían los capitales financieros en los 90 es mucho más arriesgado, mucho más inútil que ir en contra de los capitales financieros hoy. Claro. Porque es distinto el, el contexto, sí, sí, sí, es distinto sí, sí, sí, sí, sí. el alineamiento. Eh, porque hoy por hoy hay, hay más países alineados. no es pelearla solo como la, pelea, claro. la podrías haber peleado en los 90 entonces tenés que tener otra cintura política para poder hacerlo sí, sí, sí. no no, no me gustaría que suceda eso que se vaya con todo contra algo que ya sucedió claro. algo que ya pasó, sí. ya es parte del pasado vayamos para adelante porque si no no tiene sentido que igual el, pero yo creo que lo plantean esto del post neoliberalismo por, por una cuestión porque el neoliberalismo no, no, todavía no terminó está claro Claro, Está pero no claro es lo mismo el neoliberalismo. Todavía se siguen aplicando estas políticas neoliberales en el, en, el, en, el, en el corazón, digamos, de lo que es la Unión Europea. Claro, pero son manotazos ya ¿no? ¿no quienes, han, de, de alguna pocos. manera, han marcado vanguardia en lo que es la, la construcción. económica pero cómo terminas con eso. Pero cómo terminas con eso, eh. yendo mirando para atrás y me parece que de esa manera los no fortaleces. Si a mirar, ellos. Claro, pero no sé si. Hay que darle la atrás. estocada final. Hay que demostrarles alineándose Los países que no tienen esa ideología sí. Alineándose, mirando para adelante Y decir, eh, pongámosle un coto a esto No lo dejamos que siga sobreviviendo Porque si nosotros nos, nos seguimos enfrentando a los, a los fantasmas del pasado sí. Los fortalecemos a ellos Porque si ellos se, jun se juntan más certidad, Concentran vosotros. más claro, Se juntan más, se concentran más Van siendo cada vez más fuertes, más sólidos Y después, ¿qué pasa? Vos lo terminás De una manera media sanatera, pero sin embargo el, el, el, el germen sigue estando ahí. Y en el futuro va a volver a aparecer otra vez. Sí. Entonces sí, sí, sí. hay que darle un, un cierre al siglo. Decirle, bueno muchachos, ¿por qué no ustedes que son los del capital financiero salgan de esta forma? Nosotros le proponemos esto. Salgan de esta forma y vamos a una etapa nueva. Pero piénsenla, no me vengan con lo que ya hicieron en el pasado porque no tiene sentido. O sea, yendo mirando, tiene ganar Guita? Epa, ¿qué pasó? Voz. Sí. ¿Quieren ganar Guita? Gánenla, pero en este contexto No en el que ya, ya existía Porque me parece que no, no tiene sentido No tiene sentido porque no, no va Hay que ir para adelante, no para atrás En, en materia política, económica sí, sí, sí. Y todo lo que uno Pretenda como modelo Ya fue sí. Basta Eh, espero, que lo, espero que lo tiene eh, Sería bueno ¿Sí? eh, bah, No sé si es que no lo entiende Yo estoy convencido que no es que no lo entiende Sino que por ahora no le conviene No le conviene eh, En tanto y cuanto no les, no les eh, Quite de alguna manera El status quo Mientras sí. mantengan el status quo a ellos les importa. Pero a vos te parece que ellos pueden llegar a perder El status quo en, en, en esta sociedad Moderna ¿también? Sí, postmoderna no post La modernidad quedó bueno. Sí ¿A vos te parece que lo pueden llegar a perder? Eh, en esta sociedad postmoderna, no. Por eso digo siguen mandando recetas. Siguen sosteniendo Pero las más mismas Pero más allá de que se impongan siguen las recetas... Siguen defendiendo el mismo sistema. Más allá de que se impongan las recetas de, de un bloque, ponerle bloque sí. Sudamérica, que tiene una receta completamente distinta a la que tienen en Europa. Sí. ¿A vos te parece que los tipos que tienen el poder financiero van a perder el status quo, van a perder plata? Pero no, si son y, comerciantes No, pero lo que estamos planteando es otra política Desde acá No, está, hay que desde plantear acá, No creo, digo de la Argentina, sino digo de, de, del bloque sudamericano Estamos hablando de, de, de Ganar de otra matriz, forma, negro No, si no pero es. mirar la matriz de, de redistributiva bien, estamos hablando Pero eso no significa que, pero eso sí, significa que uno pueda ganar Pero eso no significa que uno pueda ganar Pero no van a ganar lo mismo Pero Por eso eso no que... van a perder tampoco. No, perder nunca pierden. Y bueno, perder es el nunca tema. nunca pierden. ¿Eso ese es el ¿qué? tema. eso es Lo que pasa es que tienen que a, a de, cómo se distribuye. O sea, lo que va a ir a parar a un sector, y, y, y, y efectivamente tiene que salir de otro. Vos te pensás que si el, Entonces, campo, si vamos si a... el campo empieza a perder, no, perder plata primero, que no, no van a perder nunca. No, no, no están perdiendo. Pero vos, vos eh, te pensás que si al campo se lo restringe en cierto punto... Para poder re redistribuir mejor sí. ¿No van a buscar la forma de poder Seguir levantando la misma? Yo creo que sí No, no, no Depende de la política sí. Que aplique, Maxi Bueno, ahí está, pero si vos le vas con todo Para matarlos claro. para, para Para hacerlos desaparecer Los tipos se, se juntan sí, sí, Entonces sí. dale una salida Dale una salida Bien. Para que sí. ellos digan, bueno, listo, la verdad que tenés razón. Esta forma ya fue. ¿Vos me estás proponiendo esto? ¿Yo voy a ganar guita? Obvio que vas a ganar guita. Listo, vamos por ahí. No sé, es lo que, lo que a mí sí, me parece. Sí, sí, sí. Ir a matarla, a ir a pegarle a esos tipos... Sí, es... sí, no, el campo no va a desaparecer, ¿no? Obvio, es obvio, obvio, obvio, que no. No le vamos a faltar no. todos los campos. No le vamos a tirar cemento no, arriba a no, no, no. Ni vamos a poner todas las industrias una encima de la otra. Claro, por eso. No, no, Eso, pero eso se cae de maduro, sí. Pero no le... sé, yo lo que voy es a, a nivel general la política a nivel general digo a nivel mundial sí. ¿no? el sistema financiero sigue enquistado En la, en la mentalidad del neoliberal o sea, sí. es el que manda el sistema financiero sigue mandando porque siguen mandando los 4 o cinco en el mundo que, y bueno, que son los que tienen la tarasca mandando, claro esta especulación y esta, especulación hemos... y esta claro. forma de generar eh, más dinero a partir o sea el dinero esta visión no neoliberal del dinero genera dinero La plata llama a la plata Esa visión sí. está, todavía está y Porque todavía sigue generando igual sí. A pesar de las crisis Siempre hay uno que la paga la, la crisis Mirá, que hablábamos varias veces Siempre hay uno que paga la crisis y Mientras que haya alguien que pague la crisis Sea España Sea, el, sea incluso Hasta los países centrales ¿no? Sea el que sea van a seguir o sea, haciendo lo mismo lo van a seguir haciendo sí. por eso yo creo que es importante en el contexto y por eso esa mirada que tienen sobre los países eh, que éramos del tercer mundo digamos tercer mundo, ¿no? sí, el claro. <risa> si nos paga crisis claro ahora estamos por ahí un determinado bloque de por eso están constantemente con la amenaza de distintos lugares que mandan buquecitos a echar de ahí a hacer maniobra a mojarte la oreja un presidente como un Paraguay ya, ya, en Costa Rica, bueno, en Honduras o eh, esta amenaza de no, vamos a ir a buscar a este de Wikileaks no vamos a dar el nombre no vamos a meter y te vamos o a sea, meter a tu casa te abro la puerta a tu casa y te lo saco a los pelos ¿entendés? Hay una mojada de oreja permanente porque están buscando seguir sosteniendo ¿no? en distintos lugares. No está todo entrelazado Por ahí pasa. Pero igual es una época con más, eh, más más expectativa positiva sí, que Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Por lo menos para por lo menos para el bloque. De sí, totalmente para nosotros sí. Estamos estamos con una visión clara de lo que o se hay una construcción. importante ¿sí? sabiendo de que si no nos no marcamos como bloque los países de Sudamérica nos vamos atrás nos vamos a pique con todo no claro sí sí sí totalmente y lo sí. pasa que nos limpiamos también a ellos, en un momento fue pues, no queremos más lo que Que sigue en crisis, la economía de Estados Unidos está, está en crisis total. A ellos lo saben, lo único que lo sirve salvando, salvando es la gran industria que tiene. Bélica. Guerra. Sí. Las guerras son lo que le sirvieron a Estados Unidos guerra, históricamente. históricamente. Si no había una guerra, la inventa. Si no hay, la inventa. ¿Dónde están las armas químicas? Ya no fui a una mierda ¿Dónde están químicas? las no, pero armas químicas? ¿Armas químicas? No, no, no, pero si no lo escuchaste que se equivocó Dijo, tienen un millón de baños químicos Y no sé quién claro. fue en el medio Que envió armas químicas y invadieron Irak todo. Eran claro, baños químicos, muchachos me, me mete Luigi de esta cancioncita América del claro. Sur Vamos, Luigi, por Bien, Bien atento ahí, ¿eh? Atento. ¿eh? casualidad, ¿Por recuerdo. qué no puede el jueves? ¿Qué pasa? No, no, no va a ser no, el mismo de... programa sin el total, Supuestamente Luis. estudia. Luigi. ¿Qué estudia, Luigi? No sé. ¿Estudia? ¿Qué, ¿Qué estudia, Luigi? estudia, Luigi? Vení, Luigi, decí la carrera que estás estudiando. ¿Qué estudias? Ará, se, ahí se viene... Ah, porque estás sin micrófono. Y no, está sin dale micrófono. uno de los tuyos. Pero no, no hay más canales en la consola. Ah, ahora Somos sí. Somos de tercer mundo. Ahora, Luis, Luigi, contá. ¿Qué estudias, Luis? ¿Qué estudiando, Luigi? Ni nada. No. <risa> ah, qué grande, bien. No, licenciatura de asesoras sociales. No ¿qué es Luis? Orientada en comunicación. Joyo. Bien, bien. Mm. ¿Y Contame, ¿y qué es de tu vida? Eh. Hacía sí, soy de Tauro. <risa> Terrible Garca, vas a 19. 19, 19 décadas, 19, década. 19, 19 década. 8 19 19 20 años de casado. <risa> qué grande Luigi, qué grande ¿Y, ¿Y ¿Cuánto va a ser la columna? Eh, hey, a la mañana. Si puede faltar el negro. ¿Cuánto vas a hacer la columna si puede faltar el negro? A la, a la mañana ahí puede haber unas columnas mías. ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es tu programa? ¿Qué día se está No, en... martes, jueves y viernes. Martes, jueves y viernes. Ah, ¿Qué día te puedo caer? Te lo descontrola, <risas> Te lo descontrola, en no? realidad. la bigotuda de Carol se lo descontrola lo, a los Che, estaría para que cabezas de radio caiga de sorpresa, ¿no? Sí, copamos en programa, ¿no? Sí. Sin avisar, Uy, sí. sin, no sin nada. Avisar, eh? Organizamos entre nosotros a y caemos Sí, se pueden subir por la ventana porque la puerta va a estar Yo tengo llaves ya. A ah, los chicos, estos de último sí. acto también, le vamos a caer. Sí. Los le vamos a caer Para mí hay que empezar a usurpar programas. Sí, a caer. sí, sí, sí. ¿De sí. no signo está mal la voz del inmigrante. inmigrante? ¿Cómo era? La voz inmigrante. La voz inmigrante, porque si no, no. también caíamos. La, la tanantela ahí. Claro, olvídate. Sí, que a Siciliana. La la controlábamos dos. El hermano, ¿tú tenías un programa? Sí, tenía. Tarde piaste. Tarde piaste. ¿Pero qué, qué, qué pasó? ¿No le renovaron el contrato? La licencia, viste, no pagó la Llegó licencia. Llegó Cabezas y... de Radio y empezamos a sí, no pagó todo. la licencia y. La la <risa> bueno, entonces vamos a estar hablando, ¿no? Para empezar a copar programas acá. Sí, sí. Cabezas sí, de Radio a tiene a que. A programas, tiene que dejar su firma, acá, totalmente. Cabezas Totalmente. Porque en cualquier momento se me hace que nos echan la mierda. Entonces, sí, queremos, ¿no? Vayamos, eh, armemos quilombo. Sí, Típico argentino. <risa> perdemos y armamos, armemos quilombo. Tiremos piedra, prendamos unos neumáticos. Así. Total, ahora hay la industria de algunas sedes? Esto no, no. ya, ya viene, lo vamos a hablar. Esto ya, ya lo vamos a hablar. ¿Viene ahora, no? Ahora en un ratito. En un ratito. Bueno, Negrito, ¿algo más para comentar ahí o... No, quieres no. irte a dormir? Eh, ¿Te, decir, sí, no, termina mi bloco ¿Qué mira, eso, todo esto, para demostrar que estamos en Beba, En vivo, sí. Son las 20 y 52. qué? <ríe> <ríe> <ríe> 11 y 25. Sí, bueno, vamos a ir cerrando... Tengo y 28. Yo tengo... 28. Está ah, bien. ¿De eh. qué me importa? Eh, eh, no. eh, Ponele. Ponele. Bueno, ¿no Negrito, más. un placer como siempre tu columna tan destacada. Genial, tan negro. Eh. Espero que les haya gustado ni mis bola. mates Este te dice es genial ni bonito. Sí. No, no, no, no, no, no hoy me tira. Tira. Hoy me escuchó más atento que nunca. Sí. sí. Y sí. me cebo sí. más Pero porque está hoy así en blanco. Vos sabés que me sentí, vos, voy a confesar algo para los que no saben, yo era alumno del Mr. Black. me sentí como en una clase grande ese apodo me sentí como en una clase loco me faltaba la carpeta acá y yo escuchándolo tomando nota de clases del tipo pero en mis clases era? participabas más sí, ¿no? acá obvio. tenés que participar te amotinabas o, o, o me estabas haciendo el juego vos me hacías el juego ahora me no decías, no no, no hacía yo... el juego que intervenía y yo decía qué bien este chabón cuánto le interesa mi clase es que me interesaba y ya ahí ya se ganaba un par de puntos claro Está bien, me hiciste el juego. No, no, no, pero era así. No, era no. así. Pillo, ahora también. Lo que pasa pillo. es que ahora ya son. Ahora no es por la nota, negro. Claro. <ríe> Veníme no, con no, el boletín no, acá no, y no. sabés cómo te hablo. Claro, <ríe> totalmente, totalmente. Bueno, Negrito Villalba. Muchas gracias. Querido. Muchas gracias. Querido, querido. Medio, medio. Eduardo sí, Riquelme no. me parece que se sumó. A ver, espera que Eduardo, está, está cargando el mensaje. Eduardo, acá. Eduardo. Riquelme, Riquelme, ah, Riquelme, Riquelme, Riquelme, Riquelme, Riquelme, Riquelme, Riquelme. A ver, hola gente, estábamos ocupados y recién nos conectamos. ¿Qué onda la fiesta del 8 del 9? <risa> ah, nada de Bien. política, nada, eh, de nada Si no traes ahí salamín querido. es queso y. Ahí está, ahí le pongo. Bizcacho <risa> en escabeche, nada. Si no traes ni salamín. Ni quesito, ni bizcacho en escabeche, queso, nada. Tío. Y bueno, alguna mermeladita para el desayuno el otro día también vendría bien. Que sí. Un dulcecito por ahí dando vueltas. Bueno, Negrito querido, un placer enorme. Muchas nos vamos gracias. a ir al. al Corto, Del segundo ¿Con bloque. Nos, con... vamos. nos vamos a ir con dos temitas que seleccioné. Hoy elegí la música yo, les explico a todos los que. Sí, por eso te acordás que los temas, ¿no? Claro, ¿eh? porque yo los anoto. Yo los anoto. <risa> hago eh, bien la tarea. Hago bien la tarea. Claro. Nos vamos a ir con dos temitas de una banda que me gusta mucho, que se llama Soda Stereo, del disco. Bien. ¿Qué disco? Dinamo. De, de Dínamo, ¿no? Bien ahí, en uno remolinos, de los mejorcitos y eh. es el más, el más oscurito, no, no sé por qué me gusta tanto. En ese remolinos disco más. en remolinos y disco Bien. eterno. Disco eterno, bueno ¿Eh? ¿Eh? hay más. No, disco eterno, hay, de, eh? no, no disco eterno es de, no es de sueño estéreo. Sueño es de sueño estéreo, verdad. Bueno, pues, igual ustedes háganme caso a mí, es de, es de, de El, el, el sí, eh, bueno. Dinamo tiene un par de temas eh, También bastante sí, interesantes sí, sí. Muy bueno, a mí me gusta mucho sí. Che, mucho, una mucho, pregunta mucho. Sí. ¿Les conté que fui a Roger Water? No <risa> Bueno, nos vamos con <risa> esas dos temitas de Soda <risa> Stereo Y enseguida volvemos con el segmento de deportes Y yo lamentablemente me sí, tengo que ir ver, chicos, un, Yo viernes. quiero ver ese pedazo de colmillo <risa> que te trajiste Oh, no, yo tengo... internet Bueno, arrancamos el bloque deportivo que pasaremos a llamar Bardea Maxi. En <risa> antes, antes de empezar, antes de empezar si querés... dos cosas, dos cosas. El 8 de septiembre también es cumpleaños de Eduardo Riquelme, así que también va a asistir a la fiesta y bueno, como sí. le dijimos, tiene que traer los salamines, sí. mermelada para el, el desayuno, 8 cumple? Mirá, sí, así que va a venir. A la Liroso, fiesta. Chabón, y Liroso. otra cosa, Rodri tenés la tabla de promedios a mano. Sí, tengo todo. todas las tablas que quieras. Me decís la tabla de promedios, por favor, por ahí, entrando en clima. ¿Desde el primero o no, el último querés ver? No, no, desde el último. De los últimos para arriba... El último para arriba figura un club atlético independiente. ¿Independiente último? Va, ¿Último en la tabla ah, no. de promedios independiente? No, no. Primero en la tabla para descender. Ah, ah primero... Bien, estás está puntero, Maxi, eh. Indecingente. Che, boludo, estás está puntero. Puntero en la tabla de descenso. ¿no? ¿Qué, <risa> ¿Qué se siente, Primero para descender. <risa> ¿Qué se siente? Nada, no lo mismo me... que habrán sentido ustedes en el 83 cuando después lo salvaron y no me acuerdo, esto. No me acuerdo. No, a San Lorenzo en el 82. No me acuerdo. No, no lo Preguntale a alguno que no tenga la Vos lo y... estás viviendo ahora te la pregunto a vos que te tengo en vivo. Yo no siento nada todavía, eh porque falta. Sí. Sí. Los de River decían lo mismo. Igual, eh. sí. Por eso sí. me asusta ese sí. Estoy avisando que los de sí, sí, River decían lo sí. mismo. Por eso me asusta mucho ese discurso. San Lorenzo aparte... también decía lo mismo, terminó jugando la promoción. Por Qué eso lindo. me asusta mucho eso, porque... Igual a mí típico, me causa bueno. mucha gracia los de Racing, viste, barriando, sé, con la B, ahí, ahí claro, independiente. Bueno, Jate, a, joder, para, vamos, a dejar, vamos a dejar que desarrolle ¿Perdón? primero... Sí. Dale, dale, dale. Que te ha que que no puede decir mucho Porque en el 84 hicieron lo mismo Bueno, pará, sí, pará sí. Dejemos que Rodrigo Dejemos desarrolle Pero el... no lo fuimos el... a la vez Esa la pero diferencia Pero para. pará bueno, no. Pará, me escuchan un segundo Dejemos, la que Rodrigo... no hago. Dejemos que Rodrigo De River haciendo lo mismo Dejemos o sea, que la Rodrigo la desarrolle la de su columna Que, guardé, la que la disfrute vez. Porque disfruta muy poquito Y cada, muy, cada mucho tiempo Que disfrute Eso sabe cómo se llama Que disfrute Y que después Yo voy a dar mi argumento De lo que me pasó el fin de semana De cómo sentí el fin de semana La derrota en el Clásico Sabes cómo se llama eso, no? no, no, no, no, no, no ¿Cómo se llama eso? Falta de grandes. Ah, bueno, paso a decir la ya. fecha. Primero. Sí. La, eh, esta es la tercera fecha del sí. torneo inicial. Evita capitala. Exactamente. <risa> Copa Evita Capitana. <risa> que evita también. <risa> bueno, los resultados que siguieron hasta el momento, bueno, el otro día Boca, que ganó 3 a 1 al Boys, que ahí también tela para cortar ahí. Colón con Belgrano, que empataron 2 a 2. Partidazo, ¿no? Colón Según y Belgrano, sí. Eh, ganaba Belgrano 2 a 0. Cancha el, de Colón. En Santa Fe, claro. Muchos incidentes, parece que hubo locos. Se mataron. Otra vez la. Bueno, la misma historia de Sierra. Y el fútbol, como es, dijimos, el, da para todo, lamentable. Vale. Vale. Santo Lorenzo perdió otra vez con Estudiantes de La Plata, sin lo no, rural. Caruso, Neoyano, ¿cuánto perdió? 1-0. 1-0, con un gol muy raro, muy. De... ¿No lo viste el partido vos? No, no lo vi. ¿Viste cuando te hacen ese gol que el partido.? Va al 0 a 0, sí. pero que no gane, se claro. le cae una idea a ninguno de los dos. Sí, sí, sí. Por ahí mereció un poquito más San Lorenzo por intención. Sí. Pero dejalo ahí, o sea, más que eso no. Claro. Y una pelota, un mal rechazo, y la dejaron picar dentro del área, apareció Román Martín y la tocó por un costadito gol. Adentro. Chau, mayor a la iglesia. Bien. ¿Qué? ¿Qué otros resultados? yo no me perdí todo. Racing 2 independiente en el mañanero de la mañana del domingo. Sí. Godoy Cruz 2, Rafael Acero. Sí, Godoy Cruz dicen que está jugando muy bien el balón. Y Godoy Cruz no es, no es novedad, ya hace tres temporadas que tiene un buen, un buen estilo que va demostrando sí. fecha a fecha. De hecho estuvo peleando campeonato hace tres torneos atrás. Sí. Si mal no recuerdo. Vélez perdió el local con Anú, 2 a 0. ¿Qué golazo el de un uruguayo? Puede ser que hizo un gol en Anú, que le movieron la pelotita en un tiro libre y la clavó al lado del palo a la carrera. Sí, un partido que merecía ganar Vélez hasta el momento en que se pone en ventaja Anú. Sí. Pero bueno, los goles hay que hacerlo. Sí. Voy Tigre, perdió con River Plate, un partido que también plagado de incidentes con los hinchas. ¿sabes? Que ¿Hubo quilombo entrar. a la salida? Claro. En, en realidad, en la, en la puerta, antes, sí. antes de entrar al partido. Ah, ¿sí? ¿sí? Pero después se barriaron todo el partido y te vamos a ir a buscar y bla, bla, sí, bla, sí. la misma... La decisión. cancha de tigre, que no es muy, muy tranquilita, que digamos, sí. con los borrachos del... Siempre, lo... de sí. Siempre hay quilombo, ¿viste? La cancha de tigre. Siempre hay quilombo, bastante. Y Quilmes hoy le ganó a Unión 2 a 1 sí. Arsenal, Hoy también está viendo el partido de Banfield a... Banfield iba perdiendo Terminó 1, -1. Ah, yo lo a lo sí. 1 sí, Yo vi hasta el 1 a 0 de Newells Contra San Martín de San Juan bueno, Precisamente porque Newells Le ganó 2 a 0 a San Martín de San Juan sí. Está San Martín independiente Y Newells sigue sumando como loco eh, Claro sí, Yo no disfruto tanto estas cosas Ojalá nunca me pase pasa a mí. Ojalá, ojalá, Mientras tanto, a subir, no disfruto eh, tanto. lo disfruto tanto Ojalá porque no me les caiga a ustedes qué, ¿Qué, ¿Qué va a ser? Teología no hago, no sé lo que va a ser Nadie sabe Bueno, Rodri Tus impresiones de, de, clásico? Me interesa, ¿De me clásico Me interesa saber eso Sinceramente, bueno haceme, haceme una parte Escuchame. objetiva y haceme la parte subjetiva Del hincha y de cómo lo disfrutamos que te bardes en un rato para vos retrucar No, no retrucar, eh, explicarte un par de cositas. <risa> no, no, no, pero necesito primero, de necesito primero la argumentación de todos los ¿De Racing en común que fue. Bueno, pero vos decís lo que vos querés decir. No, no, no, no. Como lo vamos a decir todo. Sí, Decilo. No, pero libre? es tu bloque, no el mío. Y bueno, pero te estoy diciendo, por favor, sé <risa> explícito. Bueno, te explico cómo fue mi, mi análisis. Adelante. Primero. No sé para qué me levanté a las 11 de la mañana. Me fui a comprarme un salamín... me fui a comprar un pedazo de queso. Me compré dos birras. <risa> me preparé todo y porque es la costumbre ya. Contra el Racing es la costumbre. Que no, no lo voy a negar. Yo sé que no, no me puede caer nunca mal un 214 claro. averiado un domingo cuando juego Racing porque es imposible. Ni, ni busca tengo que comprar. No te pregunto qué sí tengo salamín... <risa> me lo papié, me lo papié. Pedazo de queso por el piso del partido. Primeros 25 minutos del partido. ¿Me gustó mucho Independiente? No es que me gustó a ver, muy que suena medio zanata. Pero la dupla Santana Vargas, muy buena, no desbordaba Independiente por ningún lado. Es dominio técnico su... de la pelota. Sí, muy bien Independiente, bien, bien plantado. Cuando llegó el Bantasy a los 30, ¿viste cuando decís Cristian Díaz? Eh, basta. Basta. no sabe no pero no sabe a qué juega Rodrigo no, hace 10 o sea, partidos que no gana no está bien ah, pero ser. hace 10 partidos que no da tres me pases me seguidos me yendo a buscar un, para un para resultado eso es lo que a mí me enferma de una forma esto, terrible yo quiero un técnico que sepa a lo que juega porque Independiente dominaba el juego no lo dominaba de una manera que no lo estaba cagando a bailar Racing pero Racing tampoco lo apretaba Independiente Claramente, un sola del partido. Claro, ¿Viste el ping-pong de Estudio Fútbol? ¿Alguien lo vio hoy? ¿Cuánto no fue? ¿12 a 1? ¿A pero... Brasil 12 a 0? Pues. Una sola, por lo, por lo que vi el partido. ¿Un tiro una afuera sola. en el segundo tiempo? ¿Un tiro afuera en el segundo tiempo fue...? Sí, y la que se manda la macana a los dos defensores Racing que le regaló ah, la pelota a María sí. que se le queda la pelota sí, sí, yo sí, sí, sí, sí. ahí ya había que era gol sí. ¿Pero ¿Pero gritaste bueno? los goles? De... ¿Eh? yo se lo he sí. pero, pero dicho vos así, decime con vos ganar. gritaste con no, el yo contra todo, el boys lo, sí. lo todo. Sí. pero igualmente pero lo, tiene, lo gritaste pero con lamentablemente fuera de joa lo digo esto desde ya va a tirar la bardeada yo también se lo yo a los de River no es por bardearte de lo más profundo de, de mi corazón no se soltaron hasta el así. sin no se soltaron hasta el 2 a 0 estaban ¿por qué? y vuelvo a explicar por qué. ahora voy a, a explicar ver, a ver, a ver. quiero que digas lo que tenés que no. decir bueno ¿qué pasa? Independiente Racing lamentablemente tenemos para vos lamentablemente para vos no, no. tenemos para no una, una diferencia tan grande en cosas que les hemos hecho a estos pibes durante tanto tiempo Pero durante tanto 22 tiempo... 22 partidos y nada más. Con... 21, perdón, 21. 21, 21. 21. Pero 21 partidos en un clásico es... Mucho, bueno, o sea, pero, ¿Qué más? En un clásico, clásico, clásico... Pero... Es sí mucho. Es, es demasiado. A todo esto yo te cuento. De los últimos 14 clásicos, creo que ganaron dos. Dos, sí, dos. Dos. Dos. Uno, dos. Entonces yo en un momento... casi nos estaba pegando un baile. Yo estaba mirando la tele así... Todo el partido, prácticamente. No, pero lo que fue el segundo tiempo, más que nada... Lo que fue el segundo tiempo independiente de Racing fue Yo te juro por Dios Si está el programa este, armas para todos Yo voy, me pongo en la punta Viste que la cancha Racing tiene una, una Torrecita sí. así arriba, que no sé qué es Y me, con un pal Los mataba a todos A todos, eh, Pero después con quiénes van a, a jugar todos. en la B ah, No sé, voy yo a jugar No hay problema, no sé eso yo... Ahí está, ahí está sí, ahí. Así, ¿Sabés cuál era la sensación que tenía yo como hincha independiente? Se lo empatamos con 10 y se cortan la chota. Porque es tan así la historia entre independiente y... En realidad así, yo te voy a explicar una cosa. Que yo te juro... Relativo pará, pará. Eso. Yo te juro por Dios. Vos, ustedes también la pensaron. Hasta que no entró el segundo... No, no aparecieron ni los fantasmitas eso, que aparte es una vergüenza. estuvieron dieron toda la tarde. Claro. Y nah, tenían... son los mismos lo que ponen en un. El mismo... ataúd, que no sé qué más. Pero Rodrigo, se fueron eso a es la, la pro claro, Eso es fue claro. O sea, ¿qué se querés se Claro. Vos tenés un fantasmita del Es como que ríe, claro, es como que ríe. Me claro. a, a mí qué me puede decir un hincha? ¿Entendés lo río? que te digo? O sea, pero cuando caigo en Porque yo terminé el partido 2 a 0, yo quería romper la tele así, tirarla en el medio de la calle. ¿No la rompiste? No, estuve a punto, estuve a punto. Me frenaron, pero. Ay, estaba con un motín total <risa> Caliente, muy, pero recontra motín Tiene una bronca acá Porque aparte, una cosa decís, bueno, te ganó Porque te superó, sí, te superó Pero ¿de qué manera te superó? Todo el partido Claro, o sea, te bailó, boludo No, te, no es, es que, más, eh, no es que te superó 2 a 0 y nada más o Con dos pelotas paradas y te hizo dos goles de cabeza No, te cagó a baile, te podría haber hecho cuatro Tranquilamente y vos decís Vos da veías el partido algo, 1 a 0, y vos veías que venía en cualquier momento el segundo. Iba a hacer. Si, venía, si no lo hacía, San eh, lo iba a hacer cualquier otro, lo iba a hacer en Cualquiera, contra. cualquiera, pero okay. era para terminar 5 a 0 ese partido pero y de bueno, la volaseada de la década. Como el que se dio el último en Cancha Independiente, que lo termina ganando 4 a 1, que fue un partido y Podría haber terminado 2 a 2 tranquilamente, con, claro. con, y ahí sí, sí pasamos la vergüenza nosotros. Porque, bueno, pero ahí ya, y ahí estaba Cristian Díaz también de técnico. Y vos decís, jugá algo, defini golealo, definilo el partido, si lo tenés para definirlo. Bueno, eso segundo. Eso, sí, segundo. Después, bueno, obviamente, me fui muy caliente, me fui a laburar muy caliente, hice el turno muy caliente, muy motín. Y hoy a la mañana... ¿Tomaste moxicilina o algo? No, no, no, me tomé un ribotril así, pla, pla, pla, para bajar un poco, porque estaba muy motín. Pero porque aparte yo decía, ¿cómo me va a afectar la semana esto? O sea, me pega muy duro perder con Racing toda la semana. ¿Cuándo me calmé? ¿Cuándo me calmó? Y, me, y digo, claro Esta es la onda Cuando empiezo a ver a los hinchas de Racing queriendo salir a bardear Y veo a los hinchas de los otros equipos Que no son de Independiente Diciéndole Usted no pueden A Independiente no lo pueden bardear sí, El Fantasmista es una vergüenza sí, Pero era unánime en, en, lo, en los foros pues Me metí en todos los foros a ver qué onda Me metí en, en un montón de lugares En el Más Facebook Todo Todos los, los hinchas de los demás equipos, como diciendo EU. Sí, no, ¿En un partido te lleva tu clásico, boludo? Disfrútalo. Y te puedo hacer una pregunta. Claro. O sea, ¿Te hacer una pregunta? Dije, ahí dije, claro, que es verdad que es eso. ¿Por qué? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué necesitas meterte en todos los foros de todos los demás equipos? Porque si me, me gusta el tuyo? fútbol, boludo. ¿Por bueno, qué va a ser? Pero ¿para qué? Para justificar un partido que perdiste en la cancha. Sí. Contra un equipo sí. no con los demás. Yo ya o sea, no te lo justifiqué me, me pegaste un baile Me pegaste un baile bárbaro, ¿qué más querés? Está, está visto Igual El es muy lindo que ver que, que todos los hinchas bardeen Lo mismo, es, es muy lindo O sea, River también, A mí, yo como hincha de Boca Me pasaba, yo lo quería, de River, ver, quería ver lo, lo, lo, lo que opinaban los demás Para claro. seguirlo bardeando, ¿viste? Claro. para decirle loco Hasta defensa y justicia te grita que sos de la B. Claro. Hasta patronato te cantó que sos de la B. Es muy lindo. ¿Sabés no? qué lo de River es peor? ¿Sabes por qué? Porque el River lo que tiene cuando Boca perdió una alguna copa sí. con algún partido internacional. Sí, lo inclusive, que peor, inclusive, se pone hasta, ahora. inclusive hasta ahora. Inclusive hasta ahora contra el Corinthians pasó eso. Contra el claro. Corinthians me pegaron un descanso. En ese sentido es peor. me viniste okay, llevando porque ascendiste y me guardé porque claro. Acá por ejemplo, raza independiente se cargan siempre, se matan todo sí. como día, pero siempre se respeta. El color, es el barrio, bueno, es la sí. historia Llevarás 28 partidos, 52, lo que sea Pero en realidad no, siempre no, va no por no es lo los colores sea, es el clásico Ahora, sí, yo no. lo que te voy a decir una cosa Como hincha yo no justifico lo que se hizo después El hecho de la... Que robaron la sede nah, si ahí se fueron ¿Entendés en que Hay un tipo herido, no sé qué es lo que pasó Algo, Un policía herido policía. porque quiso Vio la movida y se acercó Y tiene que madurar el segundo grado el chano, y hermano, bueno, sí O sea, eso ¿Qué? le puede le pasa a cualquier cop, a cualquier eh, club. A Racing le pasó cuando vos bien lo dijiste, ¿ven? le metieron le tocó, un bombora. Ay, el pelado como hincha independiente, ah, como sí. se <ríe> llamaba? <risa> ver, la, Lalean. Lalean. la Lil, la Lil, la Lil, cómo era? Bueno, sí, eso no, fue, nunca, fue eh, pero, 98, pero eso fue 98, fue 99, 99. Eso fue en 99. Que se lo bien, bien dado sí. Ahí lo justificó, bien dado, bien dado. Tirando en redoblante Hay que ser maldito, muy ¿no? De hecho, eh, si no lo sabías El tío de el Pelado Lanín Jugó en Independiente en la década del 20 Así que date una idea Claro, Por ahí también viene Claro, por crisis. ahí venía la bronca también No, en realidad, o sea, hablando eh, Lo que fue el partido en sí La verdad es, hubo dos equipos en la cancha Uno fue Racing sí. y otro fue el equipo que se puso Cristian Díaz antes de entrar. Sí. Sí, sí. No, en realidad fue. Eh, Racing, lo, este partido fue totalmente superior en lo que es eh, tácticamente. Lo que le falta Independiente no tiene llegada, no tiene no, nada. No perdón. tiene, pero igualmente. No tiene, no, tiene desborde, no tiene desborde. El pibito de este Centurión. Hizo lo cansó, que quiso Centurión. No hizo eh. lo que quiso. Es más, no hizo, hizo más porque se sorprendió de las ventajas. Porque piquetadón. se cansó. Por eso no hizo más. De, de hecho o sea ruso el, el ruso se llama el defensor el sí. defensor que el, puede, el, de, el de, que bueno, le dio sí. los botines sí, sí. Eh, no es mal no es mal jugador no. pero la verdad bueno entró desacomodado sí y bueno y cuando le tocó pasar centurión por el lado de él no, hizo sí, no, lo que no, quiso lo bailó después por ejemplo mancuello eh, en el primer pues gol de se manda viene... la macana en los no, goles no pero en el primer gol de racing Tiran un pelotazo porque era jugada de gol de independiente encima pelotazo contra rebote claro Tuk-Tukas independiente y le pone una pelota a bárbara a Morel, Morel Rodríguez para que llegue. Llega Priyut, le hace, a ver, corte, corte le la pelota. Ah, pasá, eh, agárrala. Le sacó la pelota y volvía a tocarlo haciendo. Che, me la sacó. ¿Quién la claro. pierde en el segundo? La toca Priyut, se la toca Centurión, Centurión se el la abre a AUC, mete el tira al centro atrás, gol de sand Y el chabón estaba todavía en el área de Racing diciendo, ay, mira cómo me robó la pelota de pibe. ¡Andate! ¿Cómo se llama? Vargas, el, el, el ex Boca el Vargas, sí. ¿no? Se cansó de pegar ¿eh? Sí, pegó bastante pegó Santana bastante. jugó partidas igual los, los dos volantes centrales de Independiente fueron lo mejor sí, El mejor jugador que para mí tuvo Tu equipo ayer fue el arquero Porque tuvo un par de también sí. Hay eh, una de Auche que le saca con las gambas Tuvo un par de, eh, o sea Sacó un par de situaciones sí, que eran sí. claras para. Sí, no, la verdad que fue un. Lo que más me preocupa es que este equipo, boludo, o sea, es un equipo. El tema es que. Si sin se... juego, o sea, no, no genera. No, no es que no, el jugo, genera no tiene juego, no tiene idea de juego. No sabe a qué juega, eso es culpa del no técnico. No hay idea de juego. Está bien, perfecto. El técnico tiene mucho que ver, pero los que tienen que mostrar en la cancha son los no, que están ahí. No, pero si el técnico no es se así. baja el mensaje, claro, Rodrigo. ¿Tenemos, puede, nosotros tener, tenemos la mala suerte cuando que traes a Bianchi o, o cualquier técnico que supuestamente sí. esté, digamos no vas a como mejor jugador no vas a perder como así. mejor técnico perdón no vas a perder así por lo menos Quizás vas a no, perder porque tenés malos acordate, jugadores acordate que los jugadores son los que definen el partido Ol, olvídate pero no vas a perder de esta forma y yo pienso que no yo pienso que si si llegan a jugar así la mitad del campeonato ya están condenados a pelear el descenso no, descendemos derecho boludo yo que... te lo digo así No, no juega, no Pero... juega independiente, no, no juega nada. No tiene nada. Una, una idea, digamos, eh, de juego colectivo directamente. Es más, los fantasmas no eran los que estaban ahí, los fantasmas eran los que estaban con la camiseta colorada. Sí, ¿sabes? no, fue en un desastre. La verdad que fue un desastre, una apatía total. Y lo, nosotros tenemos la desgracia de que Cristian <coughs> Díaz debuta contra vos que gana 5 a 4. Y en ese partido hizo todo al revés, Cristian Díaz. Lo vuelvo a repetir. Todo al revés. Todos los cambios que tenía que hacer los hizo mal Ganábamos 3 a 1, ganábamos 2 a 0 en 15 minutos Y el chabón decía, ¿cómo voy a ganar 2 a 0 en 15 minutos en la cancha de Boca? No iban 15 minutos, iban 6 minutos 6, 6 minutos iba 2, 2 a 0, los 15 iban 3 a 0. el chabón yo 1. me lo imagino pensando, ¿qué hago ahora? Yo me imaginaba un 0 a 0, un 1 a 0 a los 44 de segundo Yo me imaginaba un 2 a 0, y no sabés qué hacer Y ahora le pasa exactamente lo mismo el otro, La otra vez con Racing, el partido anterior que le ganamos sí. 4 a 1 El chabón va 1 a 1 en el primer tiempo, independiente llega una vez y le hace el gol. Racing uh -huh. juega mucho mejor el primer tiempo. Uh -huh. eh, eh, hace el primer gol Racing. Independiente lo empata con un gol de parraste se da vuelta y le aclara el ángulo. No sé cómo hace. Arranca el segundo tiempo, mucho mejor Independiente. Lo, lo, lo aprieta, genera dos o tres situaciones antes del gol y de repente, gol, o sea, de repente, penal y roja, y me tuve la misma sensación que tuve en el partido con Boca. ¿Qué hago ahora? Tengo un jugador más y la ventaja en el partido. Lo esperó. Lo esperó. Meté un delantero más, metele 16 goles, cagalo a baile. No lo dejes porque es un clásico, claro. boludo. No, no hagas cagada. Te empatan fuiste. No sabe a qué juego, no sabe qué quiere y eso me enferma. Trae un técnico que sepa lo que quiere. ¿Qué quiere, descender? Ah, sí quiere descender. Ah, entonces sabe lo que eso quiere. Eso mismo, eso mismo es lo que pasó ayer, que, que es lo que tiene Racing últimamente. O sea, los últimos campeonatos es lo mismo. Por ahí tiene un partido que lo tiene muy a favor sí. y en vez de definirlo directamente... Sí. Eh, Lo espera, se tira para atrás, que en claro. realidad en el segundo tiempo entró eh, tirado para, tirándose para atrás Racing. Después sí, de empezó, después de, empezó sí. a ver que de contra podía salir jugando y bueno, y ya está, sí. ahí, cambió ahí cambió todo. Igual partida. había un jugador más. Más allá de contexto, que, que, tenía, que tenía un jugador más que fue expulsado Morel Rodríguez, Morel Rodríguez que parecía Hannibal no. Lecter. Sí, estaba como loco Morel. Y bueno. Pero se recontra sintió igual la ausencia de Morel. La ausencia se sintió muchísimo, o sea, no... No, no, Independiente no Ten en cuenta, igual que ya era superado más allá. En o sea, en te vuelvo sentido. a repetir Hasta los 25 de hecho, minutos del primer tiempo Fue un partido parejo Donde Independiente o sea, parecía que estaba mejor plantado Tenía más toquete de pelota en realidad Mejor más plantado, no, recuperaba mejor Llegaba mejor hasta tres cuartos Pero era un partido de pues no contraparejo. No en un momento se dio vuelta a la taba Y no la tocó más No la tocó, no la tocó en todo el partido Y yo decía, no, ¿por qué no me quedé durmiendo? La puta madre dormiste de algo después? Me quería matar, y un ratito de arriba Nada, pero fue un descontro. ¿Y almorzaste? Sí, no te digo que me comí un 214 14 y un casito de queso La comiste, la comiste sí. Y bueno, a veces pasa, Maxi Qué barba? qué barro Sí, los, por... los dos, justamente y dos cervezas? Una, una dos sola cervezas. porque la otra ya no Ya si mi mamá va a salir a la calle a cagar a tiro al No, No, no, Aprende a, cedas. Cedas. A, pre... a incendiar sedes No se sabe, no está muy claro. Parece que no se sabe si fue acción de la barra, si fue algún loquito enojado. A mí me gustaría yo. igual ver la sudamericana con Maxi al lado. Yo me pongo recontra loco. Yo me animo a eso. ¿eh? Yo me pongo recontra loco. <risa> Pero me, te juro que... El, ¿Vos elaborás más esta que hora este miércoles? Este miércoles, ¿no? Hasta las 8, 8 y media, ponelo. Ah, divertido. o sea que a las 7 y media empieza el partido. ¿7 y media empieza? Sí. Oye. ¿Por qué tengo tanta mala suerte? Ahora sea, tenés que sufrir. ¿Qué juegan? ¿La, es la es boca, eso, Lucho? Primero en la boca. Sí, me pide Ahí. Ahí. Qué sí. lindo. El otro miércoles. Que ahí se define. O sea, es ida y vuelta del partido. ¿Te sí, de quedan? El... Sí. Sí. No, si igual de este viene, vamos a tomar igual. A amigos, pernean, claro, no importa el Fernet. Claro. No importa, se pueden traer dos Fernet igual. Claro, totalmente. Pueden claro. Por eso, dos. Así que bueno, esa, ese fue mi fin de semana deportivo y la puta que los remil parió. A comerla, dijo él. <ríe> contra caliente tiene, muy motín. ¿Qué va a ser? bueno? Es lo que La verdad que me da un, una decepción este equipo. Me acabo de como con ver con un mensaje hermoso, <ríe> boludo. Fuera de deporte, de Che, Lucho, volví a elegir vos los temas esos inéditos y copados. Mandás al aire. Ah, que mandás? Ah, sí. No no, no, no, no, no, todo bien, pero volví a elegir vos los temas. Qué lindo eso, gracias, gracias. por los inéditos, no, porque son malos los temas. No, no, no, no, pero si Lucho hiciera los deberes y los traería <risa> los temas, no, no habría no, ningún problema. El trato era que vos hoy traías los temas vos. No, yo pregunté y vos me dijiste traes los temas vos. Y bueno, si no los querés traer vos los traigo el yo. El lunes no los traigo yo, ya está. Dale, el lunes que viene, el, lunes que vale. viene. el viernes el lunes no, el lunes. Pero el viernes nos vamos en vivo. Hay ah. que avisarle eso a la gente Ah, no, o no vamos en vivo o vamos el jueves Después en... ¿Y por qué no vamos en vivo el jueves? Por eso, o no vamos en vivo Porque lo grabamos y lo pasamos el viernes O vamos en vivo el jueves. Directamente. Eso es o... claro, directamente. Sí, es que yo pienso ¿eh? en vivo el jueves. Bueno, yo no tengo ningún problema. Sí, ningún problema. en vivo el jueves. Eh, bueno, ¿Y, y ya que está, salimos de jueves. el jueves el no, no, oh, no, yo no puedo porque el otro día tengo que cantar y me voy. Ah, no hay que afinar. Claro, no veo. Bueno, Negrito, hacemos el esfuerzo a nosotros. A <risa> mí <risa> <risa> no, no hay ningún no hay, problema. No hay muchacho, mucho drama. Sí. Es más, traemos el Fernés. Opa. Oh. oh. Fero, feo, ¿eh? ¿eh? Bueno, saldré solo. Nunca fuiste de ah, la no, labura igual, ¿no? ¡Qué <risa> linda! ¡Qué, ¿Qué linda! Saldré solo, muchachos, ¿qué, ¿qué va a hacer? ha puesto los jueves, me ha puesto la de la noche. <risa> <risa> <risa> <risa> sí, sí, <risa> que, que, sí. O sea que el jueves no venís y hacemos el programa. Y voy a venir... El esfuerzo... Lucho, ¿tenés algo para decir de...? De Boca sin Riquelme o de Riquelme sin Boca? Eh... o de ambos. No, referido a Riquelme, no Referido a Boca. Este, bolor, Boca jugó como Jugó un poco más que ¿Vos sabés que lo que va a ser el, el otro día? Boca. <risa> ¿Vos tenés sí, idea bro, De bro, a hacerte sí, Yo bro, bro, lo, bro. Yo bro, bro. lo de... lágrima, un, boludo. Un dolor de bola. Café con coca, <risa> boludo, ¿Juega para Silva. Juega Silva? No, no es... lo pasan por Fox, no lo pasan por, como es Copa va por cable, no va por, qué que es Copa, Fox ¿no? Sport. este, Vamos. no, lo de Boca nada, eh, ganamos y nada más, y creo que voy a seguir diciendo eso mucho tiempo sí, más. Sí, Esperemos sí, sí. que algún día empiecen a caer ideas y jueguen bien. Ojalá. ojalá que no, que no arranquen el miércoles. <risa> y lo que pasa que a mí me interesa la Copa ahora. Por la copa de la que, que siempre yo... ninguneaste, ahora la no, no, no, no. Es como no. de Copa Argentina. Bueno, la, claro, de... Claro, la copa sí, que sí, siempre sí. ninguneaste, ahora de repente pero pasa es, a ser la, la, la, la gran la copa. La, la, la copa re, argentina la re siempre copa le mundo, le Siempre, siempre era una copa de leche. Después la ganó y era. vamos! Ya estamos con el League Milán. League de Copa. típica del Bostero. Es que la copa sudamericana es una copa de leche, pero nos lleva a Japón. Claro. Algún día van a Leche japonesa. Sí, leche japonesa. Pero bueno, nos vamos a Japón con esa copita de leche. Así que prefiero ganar la copita de leche. Eso es probable. <ríe> como fue independiente sí, otra bueno, vez también, con el avispa Fukuoka. ¿eh? Sí. No, no, el suruba. No, la suruga Bueno, por lo menos viajamos, claro. Está bien, bueno, buenos amistosos está bien. Como el de Honduras, por ejemplo. Sí, también como el Honduras. Pero no vamos a Japón. ¿qué va, sí, ustedes trajeron un burdizo sí. con el que jugaba, el que el ya había jugado del, en boca. Ya jugó en Boca. Ah, el claro. viejo, digamos. No el pendejo que jugaba en Arsenal. No, no, el que, que estaba en Arsenal es el que está ahora. Guillermo Burdizo, hijo de jugó en central es muy jugador, también, sí. muy buen jugador es, más, es, es, es. es un gol a Costa Rica jugando en la selección eh, el tipo voló todos los partidos que debutó y hizo gol entró sí. en Boca en los bueno, dos sí. minutos y hizo el gol <risa> no puede ser sí. digo. Y y en boca, el arquero en cambia en su... el boca de Falcioni y en el Boca sin trique, él me claro, está haciendo un gol a los dos minutos Mira vos, dije yo pero no, ganamos y nada más <risa> Mirá, ¿qué va a ser? Sí, sí. Eh, vamos a suspender la sección de deporte, no vamos a hacer sí. más. O sea, que el Independiente a ganar un partido. Calculá cuántos algo. partidos van ya, 10 ¿No? Sí. Bueno, lo amenazaron a Cristian Dios. Sí, algo había leído, sí, bien, que sí. borró el mensaje. Él no quiere dar sí. cabida, digamos, a lo, parece Alvaro. Sí, parece que lo amenazó Farías, el tecla Farías. parece que amenazó... ganó un partido, pelotudo, le mandó. Tecla era. No era una amenaza, era una. Y bueno, el Ganá. el Cantero. Sí. José Cantero se llama. Le dio dos partidos, Boca y Arsenal. Eh, no, Arsenal no. ¿A quién toca? No, no, no, Le dio no, no, no, dos no. partidos más. O sea, la serie con Boca o el primer partido no, el con primer Boca? el primer partido con Boca y el que resta del torneo. ¿Pero a quién traemos? Es ¿Bocini? Nada. No. Ricardo, Ricardo Enrique. Es medio. Todo bien con el Richard, pero es medio. En vivo el jueves fino. dice, ¿verdad? Eh, que vayamos en vivo el jueves. <risa> Salud. Sí, me parece que vamos a Gracias. Vivo, eh. Bueno, si conseguimos un operador, salimos en vivo el jueves. Muchas Gracias. Porque Luis no, ¿No vas hasta el jueves? Y Luigi no puede, no está diciendo que cortemos. Bueno, después eh, el jueves vamos a estar, eh, les, les vendo una fechita personal, perdón, así que chido Vamos a estar tocando con Cuarto Oscuro en Maos Bar, ahí en Quilmes, un evento electrónico organizado por Marcelito Maidana, Alcina 309, ahí en el centro de Quilmes. Pensaste que no la tenía la dirección, ¿no? Me la tiraste así. Te vi la intención, te vi no, la intención. Yo sabía que la sabías. Te vi la intención A la calle Alcina 309 Ahí al lado de un kiosco ¿no? ¿Qué, ¿Qué kiosco, kiosco, Maxi? Kiosco El Gallego pues, Atendido por su propio tanque Es ga gallego El gallego, pero era tanque El que puso el Gallego tenía más onda no, Vamos a estar tocando ahí Las entradas solamente anticipadas Pero bueno, al que quiera una entradita Y tiene y salimos en vivo el jueves Quiere venir a buscar alguna Yo se la vendo a 20 está a 15 anticipadas Pero acá te la vendo a 20 Salvo que venga con un cerneo. Claro, no no, nada, nada. Nah, no, sí, regalo, regalo entradas para Cuarto Oscuro el que quiera serio? A mí no, me regalás, yo la tengo que apagar. Eh... Ah, déjamelo no, pensar, me... déjamelo pensar de acá el jueves. No, no, lo voy a pagar, yo lo voy a apagar. Eh... La voy a pagar y voy a llevar la bandera. Déjame pensar, voy a llevar pensar. el trapo. No, vamos a estar tocando ahí, bueno, 2330 vamos a estar arrancando, vamos a hacer un. Sí, un porque hay un evento electrónico después. Ahí sí. Se junta Igual, la. Igualito la, a lo que a lo que tocan ellos. La asociación de soldadores. Evento electrónico, la Asociación de Soldadores de Quilmes se junta a hacer una fiesta, una peña. <risa> Después. Bueno. Ah, ahora entendés, chico. ¿Viste? Pato, Luchy, era bueno. Era... Viste que era el bueno. El el <risa> Así que bueno, no, en serio, todos los que quieran ir el viernes, están todos invitados, viernes 24 de agosto, al CINA 309, cuarto oscuro. En beba. En beba. En Viva. ¿Vas a hablar de la radio ahí mientras estás cantando? O sea, puede ser, puede ser. Vas a decir, ahí está Lucho, el, el capo, el capo de cabeza Porque de la. Manda... Radio. El cabeza lo uno <risas> Totalmente, bueno muchachos, basta este programa de lunes Agobiante, cansador La verdad, yo estoy días. muy liquidado A mí los fines de semana me liquida el laburo Sí, vamos a dormir ya, por Dios ¿Todos juntos? Por el amor de Jehová Sí, sí, todos juntos tiró Lucho No, eh, verdad, no sabía lucho. de tus inclinaciones Lucho No, no, no. Lucho. Ay, Pero dijo, vamos a dormir y se sí, no, no, suena Yo necesito chicos, mañana te voy a ir a, a la la... Estoy muy mal. Estoy muy mal bueno. Bueno. Bueno. Señor Alejandro Villalba, buenas noches Buen programa, nos vemos el jueves o el miércoles, en algún momento nos vemos. Salude, salude a la audiencia. Sí, a todos. <risa> <risa> <risa> ¿Qué lo dicen en este <risa> bloque, negro <Sí>. Mr. Black. <risa> Rodrigo Izausti, un placer. El placer buen programa es Luchito. Estoy feliz. <risa> ¿Estás feliz? <risa> un programa divertido. Fe. Un programa <risa> divertido. Eh, me la parte sí, del de deporte, Riquelme. ¿no? <risa> sí, sí, sí, sí. El, bloque, el, el bloque político sí. estuvo interesante. Estuvo sí. bueno. A sí. que me le gusta. Me <risa> <risa> Están los dos temitas que te pedí. Los dos. ¿Cuál va primero? Sí, vamos. Bueno, este lunes... Este lunes, así, mira, te lo hago así, locutor de Horizonte. A vos. A vos, negra sí, a vos. Que estás queriendo dormir. Estás queriendo estar conectado con tu limbo personal. Te pones estos temitas que yo elegí exclusivamente... de Radiohead. <risa> <risa> me cagaste en cima, boludo. <risa> me cagaste en porro! forro. Muy bien ahí. Sí, sí. Quedó Se re está... bien ahí. Eh. Se estaban cachondeando todas las chicas con esto, boludo, y vos me quedaste. <risa> <risa> en... Bueno, otra vez me quedé quemar la cabeza con Radio. Sí, pero con dos temas que no sabes. Son de lunes a esta hora con el cielo así, para que los escuches y duermas tranquilo. Nos vamos con It's al lado. Sí, lejos de armas escúchenlo. En la camita. Leyendo algo, nos vamos con No Surprises y con Exit Music. Hasta el viernes. Música exiliada se llama. No, música de salida. Exit music. Bueno. Ah, ex nos vemos gente. Gracias, Gracias por estar hasta Buenas noches. Hasta el viernes. Pero nos vamos así despacito, nos vamos. Despacito. No, chao. Despacito. Chao. Chao. chao. A heart that's full of black land flow, a job that slowly yeah, came. from your sleep, dry your tears.